Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El aire no se cobra. La luz del sol no se cobra, la luna no se cobra, lo que da la naturaleza no se cobra, cuando se cobre por lo que da la tierra habrá dificultades para acceder a ello. Lo que se cobra es motivo de ansiedad, se convierte en sinónimo de negocio. Llegan entonces las necesidades, los ricos, los pobres, el dominio, el poder de uno sobre otro y las guerras. Lo pequeño es el camino para conseguir cosas grandes. En algunos bares incluso se cobra por el agua del grifo. No nos tenemos que dejar intoxicar por las leyes ante la oferta y la demanda. Si todos nos llegamos a negociar con el agua, sale ganando la tierra. No hay negocio, hay agua de sobra. Sin embargo, en 2050, un cuarto de la población mundial tendrá dificultades para acceder al agua. ¿Por qué? Porque algunos negocian con eso. Pues no, el agua cae del cielo, el agua es de todos, el agua no se cobra, aunque algunos se empeñen en embotellarla, en plástico, por supuesto. etiqueta, almohadillas rosavientos, rosa rosavientos, rosa en Twitter, y ya está en nuestra vez el programa de ayer, Onda Cero punto es, la sección dedicada a la rosa de los vientos. que comienza? Ya mismo, arrancamos. Noche de tertulia, noche de tertulia zona cero. Lota Royal con Mado Martínez y con Juanjo Sánchez Oro y con Josep Guijarro y de también esta noche existe el azar existe la suerte También tendremos esta noche en del pasado con Laura Falcón, Lara, la zona muerta. Hablamos con ella de casos extraordinarios que demuestran la existencia real de ese lugar, la zona muerta. Mujeres con historia, Madame Walker, la protagonista, fue la primera afroamericana nacida libre que se convirtió en millonaria. El relato de Silvia Casasola y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, que nos va a hablar de agua que se convierte en combustible. Saludos en de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa que estará con todos nosotros hasta las 4 de la madrugada. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica en la codirección, mencionada ya Silvia Castasola y en redacción y producción, que también lo hemos citado hace tan solo unos instantes, Javier Sevillano. Hora de comenzar en la 1 y 36 minutos. ¡Oh, sí! De los vientos con bruno cardeñosa si yo fuera rico estaba todo el día para descansar Sin tener que trabajar Dentro de tan solo unos días eh, La lotería, la lotería de Navidad El gordo, la canción Si yo fuera rico, es el único día De todo el año en los que se hacen ricos En los que se hacen ricos Solo toman el champán Y después eh, se dan cuenta de que Les ha tocado tan poquito que no tienen ni para el champán Y que se lo han gastado todo ya enormes oh. salones. Hay muchos eh, premios eh, gordos eh, Pero todos, todos, todos Todos son importantes a lo largo del año y con todos se puede hacer uno rico con todos, menos con el de Navidad pero todos compran y compramos el de Navidad y después de la crítica y el comentario ácido vamos con el debate descansar muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches algo resfriado por los aires de Madrid y estas lluvias ¿Qué te venido desde Barcelona? Sí, para ver las luces de Navidad me olvidé que en Vigo tenían uh, las mejores Mejores, sí. Sí. Bueno, es, es tremendo lo que se ha montado en Vigo, ¿no? Con las sí, sí, sí, sí, pero bueno, es no como todos los años. Bueno, o sea... pero, pero este año... Jolía. Antes lo que se veía desde el espacio de la gran muralla china y ahora son las luces de Vigo, <risas> sí, sí. como todo el mundo sabe. Bueno, Josep, ¿existe sí. la suerte? Pues, indefectiblemente, claro que existe la indeterminación, el azar... Que no es otra cosa que un número tan enorme de probabilidades que hace imposible pues, acertar qué es lo que va a ocurrir. Y esto sirve para la lotería de Navidad como sirve para muchos de los avatares cotidianos de nuestras vidas. Ojo. Porque ahora uno podría estar interpretando de mis palabras que no creo en el destino o que no creo en la causalidad. Sí, sí, soy un ferviente creyente en esas uh, dos cosas. Porque siempre, como decía Pasteur, el uh, destino, el azar, favorece a las mentes preparadas. Es decir, que allí donde una, un grupo de personas... Uh, Hay una serie de oportunidades y nadie ve nada. Aquella persona que está preparada, que se ha eh, concienzudamente preparado, estudiado eh, para analizar y ver las cosas, es capaz de sacar una oportunidad que a lo mejor, quién sabe, y no por la lotería, pueda convertirle en alguien rico. Mano Carvellal, ¿la suerte existe o no? No. ¿El destino? No. no. Tampoco ni el azar menos no. ¿por qué? no, yo creo que respondo a tu cita de Pascal con de Poincaré que era eh, filósofo de, de la ciencia matemático ah, y físico pastel, perdón, <ríe> sí. y decía Joder, que el azar y a mí esto yo me lo tatuaría en el pecho ah, pues que era en el pene <risa> oh, oh, oh, oh. iba a quedar muy pequeño no tendrás suerte, no tendrás suerte. Eh, decía que el azar es como llamamos a nuestra ignorancia ¿no? y yo creo que es evidente que a lo largo de la historia Hay miles de ejemplos de que el arco del azar, de lo que se consideraba hechos atribuibles al azar, ha ido menguando a medida que avanzando el conocimiento científico. Antes, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, por ejemplo, los niños nacían rubios o morenos o pelirrojos, nacían con ojos claros, con ojos marrones, por azar. Hasta que llegó Mendel y dijo, no, no es azar, es genética. Y empezaron los problemas, porque claro, luego... los problemas, Bueno, pero eso ya sería otro debate. Pero yo creo que realmente estoy convencido de que el azar, es, en cuanto a, a, a las loterías y los juegos, mira, un ejemplo que creo que es irrefutable de que esto del azar no es así, son los juegos de azar. Aparentemente no hay nada más aleatorio que los juegos de azar. Bueno, pues en España tuvimos un caso que fue histórico y además no hace mucho, hace... Cuatro o cinco años quizás se llevó al cine la vida de los Pelayo, que era una familia, y pues sigue siendo una familia, a la que le llegaron a prohibir entrar los en los casinos porque llegaron a vencer al azar con ecuaciones matemáticas. Entonces yo creo que atribuimos muchas cosas al azar, al destino, a la casualidad, porque no entendemos esos mecanismos por ahora pero solo es cuestión de tiempo. Sí, pero en, el mismo, en la misma línea podría decirte que si no crees en el azar, tengo aquí una aplicación maravillosa que crea eh, números aleatorios. ¿Serías capaz de predecir cuál es el próximo...? Hombre, si me das una aplicación de inteligencia artificial lo suficientemente no. robusta, estoy seguro de que es capaz de hacerlo. Cuando los astrónomos buscan vida extraterrestre, y, y son mentes preparadas, ¿eh? que creen por dónde tienen que buscar, porque ya acotan pues, eh, lo que llaman el, eh, el, digamos, la zona de habitabilidad, y sin embargo la suerte, el azar ha querido que hasta ahora no encontremos nada. No, es pero decir, eso no es azar. Esos es que buscas las llaves no, eh, debajo de la farola porque hay más luz, pero bueno, las que las perdiste en no, el fondo del gato estamos hablando de es la es fe una fe cuestión de probabilidad. Eso es otro debate cierto. otro día. Que no hayamos encontrado vida puede significar dos cosas que no hemos buscado en el lugar apropiado o que no exista que es otra posibilidad, yo no La historia de, de Fermi, no el sospe... teorema de Fermi, lo que dice no es eso. ¿eh? No, no, has no, inventado no. La, segunda no, no, no estaba, la segunda parte. La segunda parte es que a lo mejor a no estamos, no momento, estamos no estaba... empleando las, las herramientas a, adecuadas. Pero fíjate que eh, más allá de, de, de suerte o azar, Una cosa es lo que tú percibes como persona. Y si tú, pongamos, en ¿eh? sin ser fabra, Sin ser Fabra, que te ha tocado, no sé si fueron cuatro o cinco veces la lotería... No, ya, ya, por en años azar. ¿Qué te tenía este hombre? ¿no? Por azar, sí. Qué mal pensado, Pois, por, por la azar, verdad, ¿eh? Por azar. Pero sin ser él, ¿eh? ¿eh? El próximo día 22, Manuel, que no compra lotería, le toca la lotería. Eh, Eso sí que sería o sea, hacer, Al siguiente sorteo, porque animado, pues dice, mira, voy a invertir algo en el niño, te vuelve a tocar la lotería aunque no creas en el azar, aunque no creas en la suerte, mejor dicho, vas a creer que tú tienes algo especial que atrae la suerte. Y ese es el mecanismo que a mí, por ejemplo, me, me llevó a escribir el Coincidencias es Imposibles. Es decir, todos eh, esos mecanismos que sin tener una ciencia detrás que las respalde, porque no funcionan por un procedimiento de causa y efecto, sino que son procedimientos a-causales, es decir, que eh, este eh, mediocampista del Arsenal meta un gol y se muera un famoso, no tiene nada que ver, es decir, no hay una causa-efecto, salvo que le diera el chute en la cabeza eh, al famoso entre que meta un gol y alguien se muera, ¿no? Pero cuando alguien establece esa... esa ese paralelismo, esa eh, digamos regla de tres ¿qué, qué, qué hay ahí detrás para que alguien establezca esa regla de tres es de decir, se cree no se cree en un destino claro pero esa es la madre de la ludopatía o sea precisamente la gente que se cree que atrae la suerte y no y, y estoy en racha y esta vez sí me va a tocar y, y yo por desgracia he conocido de cerca uh -huh. varios casos y no les toca Y que a mí no me toque, es normal porque yo no juego, porque no creo en, en, en los juegos de azar. Pero he conocido a gente muy cercana que ha tenido un verdadero problema, precisamente por creer que estaba en racha y esta vez sí, porque he visto tres coches con la matrícula que terminaba en dos. Entonces, venga, cien pavos al veintidós porque me va a tocar. Y eh, no le toca. Y yo creo que probablemente la inmensa mayoría de las personas que nos estén escuchando no son Fabra. Y además que a Fabra no le tocaba. Sí, evidentemente. Claro, entonces tampoco es el argumento. Y lo que mencionabas antes es algo muy pero, recurrente. Pero si hay un, si hay algunos casos sorprendentes de una persona en concreto, ahora no recuerdo su nombre, que llegó a tocarle hasta siete veces la lotería. Y en este caso no compraba el número para eh, blanquear eh, dinero negro. ¿eh? Es, es decir, estamos hablando de una persona o... Oh, eh, a mi padre le tocó un par de veces la quiniela. Claro, sí, pero, pero ahí interviene no. el conocimiento. Ahí... Sí, pero es igual, pero es que lo que se gasta en que le toque la quiniela, no, no lo recupera con los oh, beneficios. Obvia, o sea obviamente. Que si tú te, todas las semanas te gastas una fortuna en jugar al bonoloto, al primiloto, al loto, no, a los juegos estos que hay, que son complicadísimos. Que nadie me interprete eh, o interprete mis palabras como una, eh, digamos, un, un pro a la ludopatía o a los juegos o a las apuestas, nada más lejos. Lo único que estoy defendiendo es que el factor suerte interviene en todos los ámbitos de la vida, aquí puedes tener imagínate que Silvia, a la que todos conocemos no fuera Silvia, se llamara Magdalena y es una rica promotora que ha venido aquí a fichar eh, personajes pues a lo mejor eh, el, el hecho de ver eh, los papeles que tiene sobre la mesa o, o cualquier elemento, eh, el que está al lado que soy yo, precisamente, estoy viendo que aquí hay tela y yo me hago amiga suya para finalmente conquistar y conseguir eso eso es suerte, no eso. porque me ha tocado a mí estar aquí a este lado, y tú estás ahí enfrente, y te jodes porque no le puedes ver no le puedes ver el papel y eso se llama suerte, Manuel No, te guste o no te llama, guste estar en el lugar apropiado o ir a cazar a la rica no, heredera y eso cómo se llama? a se a la magdalena eso se llama claro. suerte. No, pero una cosa así enfocado directamente como dice él, a porque te has enterado o te has informado y has visto que la otra es la oportunidad, ta, una persona va a venir que tiene dinero tal, y dices pues mira me voy a hacer amigo y otra cosa es lo que él dice que en un momento dado personas, cuando no lo busca te, te lo encuentras y resulta que, que te pones a hablar y... llena de dinero y la devuelve Y la devuelve muchas veces esperando que su legítimo propietario le, de, le dé algo. Sí, sí. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Y además hay veces, y be becito entre los que lo han hecho, que te han dado ni la palmadita. Encima Ajá. te echan la bronca porque creen que eres el chorizo al que, eh, que, que, se la, que se la llevó, ¿no? Eso se llama suerte. Y que a lo mejor un tipo porque se sienta agradecido. Yo estoy harto de ver eh, eh, llamadas a través de Facebook y de las redes sociales de personas que buscan a personas porque salvaron a algún familiar, eh, fueron héroes anónimos del momento y quieren agradecérselo. Eso es suerte. O sea, que una señora se caiga en los andenes del metro y hay un tipo que se juega la vida por ella, eso es suerte. Hay no, es, es hacer por... lo que hay que hacer. ¿Cuántas, cuántas Ay, personas...? Tío, tío, tío. Mira, te voy a contar una anécdota vivida por mí. Eh, Yo viajaba a Málaga, a un programa de televisión uh, regional que tú bien conoces, con Luis Mariano Fernández, y en el vuelo de ida, pues uh, se produjo aquella frase que uno jamás desearía escuchar. ¿Hay algún médico a bordo? Y es que en el, en el, en, en, en, el trasiego de azafatas, y al final había un señor... Que no, se murió... No era, no era el piloto. No, no, no, no. no era el piloto, <risa> afortunadamente. Había un señor que murió de un ataque al corazón. Una cosa mía. que puede ocurrir. El destino quiso, que después de haber vivido aquella experiencia, que a mí, en cierto modo, me traumatizó a la vuelta, todo el avión venía de un congreso de cardiología. Y tú dices, ya podía haber sido al revés. Eso es suerte suerte! Bueno, en este caso es mala suerte. Mala suerte. Sí, pero tú vas un programa que se llamaba Mis enigmas favoritos, que es el título de un libro de JJ Benítez, que es el que nos inculcó a toda nuestra generación aquello de la nave nodriza. Nosotros durante muchos años, a la suerte, le llamábamos la nave nodriza. Uh -huh. Llegar a, a Galdar, coger un taxi eh, para ir a buscar al testigo del caso Galdar y que fuera el taxista. <risa> eh, llegar, preguntarle a un paisano eh, en Los Bateles, en Conil... Eh, Oiga, ¿de dónde, lo del OVNI y tal? No, no, si yo era uno de los testigos. Eso nos ha pasado eso es, muchas claro, veces. Claro, eso yo eso no llamo suerte. Yo solo no. le llamo a estar allí en el momento apropiado y en el lugar oportuno. No, eso es lo que he dicho un... yo antes al principio con lo de claro, pastel Seguramente iba. es la forma de interpretarlo, ¿no? Claro, pero ¿cuántas Pe veces hemos llegado a ese pueblo buscando un testigo y no lo hemos encontrado? Sí, yo, e hace eso quiere decir días... que siempre estamos en el lugar apropiado, en el momento no. apropiado. No, no, que, o, tú la no lotería, pero el resto sí. cuantas más papelitas no, no, no, compres, otros. más probabilidades tienes. No, no, y si no, las no. compras todas, te garantizo que te va a tocar. Sí, a bueno. lo mejor no te compensa el premio. Oye, por cierto, hay una encuesta con este debate, una encuesta en la página web, en eh, Twitter, el perfil de Twitter, eh, la ha Javier Sevilla no hace tan solo un instante, con Almadía Rosaventos ahí eh, ya está la encuesta ahí, y comentarios, hay muchos oyentes, eh, nos mandan imágenes eh, de las luces de Navidad son de Vigo eh, hombre, claro es alucinante ¿eh? te las es... pueden mandar hasta de, de Japón yo creo que si suben un poco alto las ven también y como siempre fantástico y divertidísimo los mensajes que nos manda en Twitter Ángel Gabay que dice yo en la suerte no creo creo en la mala suerte es que soy el único que ha tirado un dado y ha salido de canto <risa> es muy bueno muy bueno no, pero en la misma medida en que existe la suerte existe la mala suerte y hay algunas ¿los cenizas son reales? Absolutamente. No, a ver, no, no el, puede... cenizo, el cenizo es aquel que eh, hace de pararrayos de la mala suerte. Es decir, a él no le va a tocar nada, pero todos los demás van a recibir hostias como panes. Eh, hay, un, hay un caso que cito en, en mi libro, que es el de Paul Shellac, que además está contrastadísimo. Un tipo al que termina su historia tocándole 7 millones a la lotería y se los funde. Eh, que el hombre va a dar una conferencia... ...a Zagre, para la capital... ...y eh, va viajando en tren... ...no recuerdo desde qué localidad... ...el caso es que el tren descarrila... ...hasta ahí, pues bueno, un accidente fortuito... ...el, el vagón en el que él estaba... ...cae al lecho de un río... ...con lo cual la mortandad es total... ...salvo él que se logra salvarse... mueren todos, menos él... ...al año siguiente, que se repite la misma conferencia... él dice. yo en tren no voy... ...obviamente, se coge un avión... ...un bimotor sufre una descompresión en el avión es que es de risa. El tío sale disparado con la puerta y cae en un pajar. Tiene lesiones, pero no se muere y el resto, 38 pasajeros, muere. mueren en eh, ese avión. Al año siguiente, dice, ni avión, ni tren, me voy en coche. Bueno, esta es como de dibujos animados, porque el camión que venía de frente, eh, él intenta esquivarlo, porque había una curva pronunciada, eh, intenta esquivarlo, insisto, el camión para no chocar contra el coche, hace un giro eh, demasiado fuerte, mata al coche que iba detrás, una mamá y su bebé, y él ¿Qué? queda suspendido en las raíces de un árbol, como en los dibujos animados, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y logra no matarse. Es decir, y así hasta siete. Así hasta siete. Esto es un gafe. Podríamos hablar de políticos gafés. No, no, no. Eso es que tiene un ángel de la guarda como Chuechenager, así de grande. Ya, ya, pero lo que va dejando, mientras tanto, en el camino, pero Mira, imagínate. antes citabas a Pascal... Era pero yo soy fiel a Pascal yo es que soy de Pascal y, y hay un montón de ejemplos que recurrentemente una y otra vez se aparecen en artículos, en libros, en programas de televisión como descubrimientos científicos debidos al azar la penicilina, el grafeno hasta el viagra hasta el Viagra se descubrió por azar. Cuando tú revisas la historia de esos experimentos, lo que dijiste antes. Aparecen en un momento de inspiración Obvio. en que alguien estaba trabajando, como decía Santa Teresa, ¿no? Porque en muchas que si ocasiones al saber le llaman suerte. Pero incluso en los sueños. Mm. Descubrimientos científicos que se han revelado en sueños, ah, lógicamente... La tabla periódica de mentilier Pero lo más normal del si mundo. Si llevaba toda la vida trabajando en la tabla periódica y un día lo ordenó después de dormir, pero eso no quiere seguro, decir que un sueño tuviera una revelación, ¿no? O, o sí, pero una revelación propia, precisamente. Claro, obvio, si no, que, no es si queréis, que queréis un chorra hasta las patatas fritas. No sé oye, si sabéis ah. que las patatas fritas eran mucho más gruesas. Y un, <risa> una serie de clientes que siempre iban al mismo bar le dijeron, oye, es, estas patatas son extremadamente gruesas. Y el tío, para gastar una broma, las cortó tan cortitas como ahora están en los paquetes y así nacían las, las patatas chips. Es decir, aquella broma triunfó y se convirtió en el invento que todos comemos, ¿eh? Nosotros tenemos la inmensa suerte de tener aquí en el programa a Juanjo Sánchez Oro y vamos a escuchar... Pero... no la voz autorizada de Pascal no la de Pasteur, sino la de Jojo José Chizoro. Pero por azar, ¿eh? Porque él venía larguero y casualmente se ha quedado aquí. el transistor. Al transistor, perdón, madre mía. Esto se llama mala, mala suerte. suerte. <risa> no, yo, yo, yo creo que creo en el azar y creo en la necesidad, creo en las dos cosas. O sea, que sí que estoy un poco de acuerdo con que el azar es un poco un estado provisional del conocimiento y en la que a medida que vamos conociendo más las variables que entran que intervienen en un estado de cosas pues vamos entendiendo mejor su dinámica y somos capaces de prever el comportamiento yo creo que eso es, es obvio por otro lado también es cierto que a veces yo creo que nuestra mente está programada y está cableada también por evolución para detectar patrones porque además eso se ha demostrado siempre que es un, un factor de, de supervivencia porque es mucho más ágil cuando no tienes toda la información rellenar esos huecos que te faltan creando un patrón Y, y ahí es donde me parece que muchas veces confundimos cosas que pueden ser puro azar con un patrón que nosotros proyectamos y construimos una correlación donde quizás no la hay. Para eso luego hay que hacer otra serie de pesquisas para ver si es verdad o, o no que, que esa correlación realmente hay una derivación de causalidad o no. Entonces yo creo que eso nos confunde, pero al mismo tiempo nos, nos ha funcionado muy bien el, el, el hacer ese tipo de proyecciones que no son, que no son reales. ¿no? Pero... Si me lo permites, hay estudios que determinan que aquellas personas que se sienten tocadas por el azar o por la suerte son por lo general mucho más decididas que aquellos que no. Eh, son mucho más valientes la asociación de ludópatas está llena de personas de esas y dale con los ludópatas ¿Es que es yo creo que tienes un problema en el bolsillo te sí, sí. lo No, tengo un problema con que se prohíban los anuncios de tabaco, de alcohol, de prostitución y no se prohíban los anuncios de juegos mira, ahí eh, estoy 100% de acuerdo sí, sí, sí, y sí, es, es una, una tragedia, tragedia familiar sí. de muchas personas y antes que tú citabas, yo también sí, sí, tengo sí, sí. a mi alrededor pero... personas que sufren ese problema y es una tragedia brutal que una persona coja el sobre Eh, de, de su de su jornal de su trabajo y no pueda llegar a casa con él pues hoy. diles que no hay azar, que no les va a tocar que, se que sí hombre, libro, que sí, ¿no? que ya verás como Amado si sí eh, tiene suerte Amado Martínez, Amado eh, muy buenas, ¿qué tal ha sido no mala suerte este fin de semana con las conexiones eh con nosotros ya. Ya. yo estoy bastante de acuerdo con, con Juanjo, ¿eh? y la prosigue, sigue hablando, ya, ya, no te quiero, Mado, tienes que bueno, estar de acuerdo ver, conmigo. Eh, eh, no, lo, a ver, yo, yo que soy así también muy espiritual, muy creativa y que me gusta lo de las señales y todo eso, y que me gusta mucho Pablo Picasso, que siempre decía que, que el arte existe, la inspiración existe, pero te tiene que pillar trabajando. Y creo que tiene que ver un poquito con eso, ¿no? En, en el momento en el que tú estás que no abierto pascales. o a lo mejor tú, tú estás convencido de que tienes suerte, peor. Pues, Pues claro, cuando, cuando ves la señal hay una cosa que, que encaja con esa expectativa que tú tenías y ahí es donde tú puedes ver la magia o, o, o la suerte, ¿no? Si lo quieres aplicar a tu vida, si lo quieres tomar como herramienta, si lo quieres tomar como algo que te autorreafirme en esa creencia, me parece bien, siempre y cuando no caigamos en lo que dice Manuel, ¿no? En lo de, en lo de bueno, ir con un exceso de confianza por la vida y, y caer en acciones ludopatas que al fin y al cabo tienen que ver con el cerebro adicto y la adicción a la recompensa. Pero, pero sí que soy de esa, de esa postura media, ¿no?, de la que cree que hay señales cuando tú haces que hayan señales, pero no porque haya un destino o una suerte específica. Además, en estos temas, mira, tenemos un montón de ejemplos. En, en los casos de mediunidad, estos pintores que de repente tiran unas pinceladas al azar al azar giran la pintura la mezcla le dan la vuelta al cuadro y oh, aparece un moneto o un banco como hace Gaspareto por ejemplo pero es que Gaspareto estudió pintura por ejemplo Rosemary Brown pues dibujaba unas notas en un pentagrama aparentemente al azar y de repente aparecía una sinfonía de Beethoven o de Mozart o de Tchaikovsky pero es que Rosemary Brown estudió música antes ¿Por qué no existe un puñetero medium psicográfico analfabeto? Esa es otra cuestión. Claro, esa pero fíjate que sería fantástico, ¿no? Un medium psicográfico que no supiese leer ni escribir y que fuese capaz, no ya de escribir un Quijote, de escribir algo que tuviese un poco de sentido. Eso ya no sería atribuible al azar, supongo. Debate en Zona Cero, en los rosos vientos. ¿Existe el azar hasta ahora? En la página web, en la página de Twitter con los eventos, está esa encuesta. El 75% de los oyentes dicen que sí, que existe el azar, ¡Oba! que están a favor de lo que está exponiendo Giuseppe Guijarro, de lo que está exponiendo Manuel Carvallal. Hasta ahora, hasta ahora, solo un 25% dice que sí. pero, pero cuestión pero, de mala pero, suerte. No, no, no, no. Pero Manuel, Manuel es insistente y al final siempre pasa. Que remonta. Y siempre gana, así siempre remonta, sí. Que yo soy como Messi, al No, no, minuto. Messi no remonta, <risa> sí, sí, Messi va primero siempre. Pues no, o sea, nunca he visto jugar a Messi, o sea, <risa> <yo> tampoco. <risa> bueno, pues escuchamos eh, las noticias, la actualidad Segunda Cero, y después ahí eh, continuamos en los reuniones eh, tenemos, entre otras cosas, Tertulia Tertulia Zona Cero En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Las dos y seis minutos, esto es Onda Cero, esto es en la rosa de los vientos, ahí comienza ya mismo la tertulia Zona Cero. Comado Martínez, con Silvia Casasola, con Miguel, con... No, Miguel Pedrero no está hoy. Ay, que le echa de menos. Es el médico es sí, sí, Con sí. Pascal. Está vivo, está vivo con las luces de Vigo. Con Manuel Carballal, con Giuseppe Guijarro y con Juanjo Sánchez Oro. Buenas a todos. Hola. Hombre, ¿cuánto tiempo? <risa> saludos. Bueno, Juanjo, perdón. Saludos a Luda, saludos a Ludo. Perdón. Granjas de cerebros. ¿Qué es esto? Es que... ah, ah, No, no no no va de, de que ha comenzado la, la legislatura y esas cosas ¿eh? es granja de cerebros sí sí sí no fuga de cerebros es granja de cerebros eh, bueno es un poco el, el futuro que ya un poco se atisba en el horizonte eh, han estado haciendo han publicado han publicado un reportaje con uno de los principales investigadores que está trabajando en lo que sería la, la creación de la nada el laboratorio de minicerebros lo que se denominan organoides y bueno se han hecho una recopilación de en qué punto estamos con esta nueva técnica y realmente es bastante apasionante y al mismo tiempo yo creo que inquietante. Ya el 29 de agosto de, de este año un grupo de la Universidad de, de California consiguió un hito en lo que es la generación de este tipo de minicerebros de los que hemos hablado en varias ocasiones, que significa que a partir de, de células madre Lo que tú haces es que directamente en el laboratorio, de la nada, a partir de una especie de cóctel de nutrientes en el cual tú sumerges esas células madres, empiezas a crear un tejido neuronal que se va pareciendo a un minicerebro que, bueno, pues sería, en algunos casos, se, ya re, re, sería capaz de reproducir las condiciones biológicas que, que tienen los cerebros en las en los estados más... Eh, primarios de un feto, ¿no? Pero que en principio ya va adquiriendo esas características. Lo que han descubierto ahora, por primera vez, es que estos órganoides cerebrales, como digo, en, en agosto de, de este año, han conseguido detectar ondas cerebrales eh, con una entidad de estos impulsos eléctricos que no son similares a lo que ocurría anteriormente, que ya habían detectado también impulsos eléctricos aleatorios. Hablamos del azar, pues hasta entonces se habían detectado impulsos eléctricos aleatorios en estos minicerebros, Y bueno, eso indicaba que, en principio, pues bueno, eran algo descoordinado. No, lo que ha ocurrido ahora es que han conseguido detectar en estos minicerebros eh, impulsos ya sincronizados, que hay unas ciertas oscilaciones sincronizadas. Y esto ya puede ser también una primera indicación de que podemos estar ante algún tipo de estado de conciencia. Lo cual supone meternos ya en un derrotero ético... Y si admitimos que la conciencia está en el cerebro. Hombre, algo habrá. algo ver, decir? Digo yo que el otro día hablabas tú que en el caso de las uh, personas sin cerebro con un 2% de su cerebro eh, podían hacer acciones y pensar y bueno, tal. Bueno, no no, no, no, era con un hemisferio. Con un hemisferio, no con un 2%. Era, les habían seccionado no, Hay, hay unos... casos de, sí. eh, Yo he conocido especialmente al padre de una paciente con un 2% de cerebro que tenía que haber muerto a los 15 días de nacer. Esta niña... Eh, bueno, tiene ahora 18 años Juega a la Playstation <risa> Es decir, ojo, ¿eh? Igual, sí, igual bueno. Todos tenemos interiorizado que el cerebro es donde está la conciencia. Ahí, ahí lo que todavía no está no está claro en los casos que tú comentas es que, claro, puede influ no es lo mismo que te hagan una sección del cerebro, como decimos, te corten la mitad del cerebro cuando eres adulto que cuando eres niño, porque entonces sí que hay una capacidad dada la plasticidad del cerebro y cómo va creciendo, pues sí que el resto que te quede, el remanente que te quede ahí de, de masa cerebral, sí que puede ir adquiriendo una serie de capacidades que, que cuando ya es maduro ya no puede suplir, porque ya no hay imagen para, para adaptarse, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que comentan los los expertos en el caso este que comentábamos pero, en el otro pero día. Pero estás además. diciendo que una almendrita, ¿no?, más o menos, una almendrita sí, un podría tener guisante, pues todavía mejor me la pones, para el ejemplo que te voy a poner, eh, ya tiene rasgos de conciencia, pues mira, ponemos ya delante de la furgoneta de Vox en los hospitales de. de... Eh, abort, a, de aborto y ya tenemos el plan perfecto. Sí, bueno, a ver, aquí, claro, es que aquí lo que está ocurriendo, por eso digo que es el, la duda, y de hecho. Y, y lo digo por si alguien no sabe, hay específicamente en la Comunidad de Madrid un furgón eh, que hace ecografías y, y mide el pulso a los eh, neonatos. Son eh, neonatos, ¿no? No, neonatos no. Eh, no sé el término jurídico que tiene el, el, el feto. Eh, y para convencer a la madre de que lo no, que está nato. haciendo de que no, no natos, de, de, de, sí. pues eh, de que no, no nato mmm, tiene vida, tiene conciencia y por lo tanto que lo que está haciendo aquella mamá que desea abortar es un crimen. Pero de verdad, ¿tú crees que una mamá que se plantea abortar se va a meter en un autobús de Vox? O sea, yo creo que eso es propaganda tendenciosa. vamos, bueno, me imagino que sea una, parte, una campaña publicitaria porque yo no me imagino a una madre que esté plantando abortar que vea el camión de Vox y diga, voy a hacer una ecografía para ver si mi niño tiene conciencia o no y lo puedo matar. Bueno, no, no, no creo que tenga mucho sentido. Mm. De todas formas, yo con esto de los minicerebros, estas Navidades miraré con otros ojos las nueces peladas. <risa> Bueno, lo que, lo que decía es que, eh, como digo, es la primera vez que se ha detectado este tipo de, de oscilaciones sincronizadas de estos impulsos eléctricos, cosas que no hubiera ocurrido hasta entonces, y claro, hasta este momento, siempre que se le preguntaba a algún neurólogo si realmente estos minicerebros, estos organoides, podían tener algún atisbo de, de conciencia, te decían que no, porque la conciencia se adquiere por muchas condiciones, no solamente porque tengas señales eléctricas, sino porque tiene que tener una determinada combinación de, de, de células... Además, la conciencia se adquiere también por una interacción con el ambiente, no solamente con, con estados internos, digamos. Pero ahora que se ha hecho esta lectura, hay algunos neurólogos que empiezan a dudar. Creen que en un momento dado, este cerebro, estos minicerebros pueden tener por lo menos algún tipo de sensación de dolor, de angustia, No es una conciencia, evidentemente, del nivel que nosotros tenemos, pero puede haber algún tipo de estado, igual que en otros animales. Y entonces ha habido ya eh, varios científicos que están investigando con esta cuestión y se están planteando que se haga algún tipo de moratoria para detectar si realmente hay aquí conciencia o no. Eh, entonces es muy interesante porque este reportaje que he estado leyendo eh, comentan que ya está, ya hay una técnica que la llaman ZAP-AMSIB, que la ha hecho un, sí, un italiano, un italiano que es Marcello Massimini y lo que hacen es que han conseguido aplicarla para gente que está en coma y no saben si realmente tiene conciencia o no, está en estado vegetal. Lo que hacen es que hacen como una especie de, de lanzan una, un pulso de energía magnética sobre el cerebro y luego miran a ver cómo son las ondas cerebrales, cómo reacciona ese impulso externo si las ondas eh, cerebrales eh, reaccionan de una determinada manera, saben que el cerebro tiene actividad propia que se puede traducir en, en conciencia si no, significa que no, lo cual es claro, muy interesante para ver ese tipo de estados en los que no tienen ninguna señal exterior si te están escuchando o no te están escuchando si hay algo, alguna actividad cognitiva o no, ¿no? y ahora lo quiero aplicar sobre los minicerebros híbrido de cerdo y de mono nos lo va a contar y nos lo va a anticipar Mado Martínez, eh, Mado cuéntanos Sí, pues... Eh, es pues, que Deja de mover los papeles. Tiene el mono, tiene ¿Te el mono. Te reconforta saber que, que no soy yo, papeles? ¿eh? Con lo que me ha costado imprimirlos. <risas> Madre mía. Sí, sí, pero... Y, y como te ha costado tanto, estás fastidiando a todo el mundo, ¿no? A sí, es te escuche es que... que... pero... se va a dejarlo oír. Es que, es que hoy le ah, no he afinado tanto siendo. el mi micrófono que ya hemos llegado a un nivel impresionante. Sí. Bueno, pues que... Me temo que esta noticia es una noticia de las que vamos a ver cada vez más y es que nacen en China los primeros eh, híbridos más bien había que llamarlos quimeras pero bueno, para entendernos que nacen los primeros híbridos de cerdo y mono porque unos científicos han creado unos curiosos lechones que en un principio no se diferenciarían así como mucho a cualquier otro cerdito valiente o pec papi que pudiéramos tener en mente solo que además de tener células porcinas también tienen células de macaco Y el objetivo pues no era ponerse a jugar al Dr. Frankenstein, sino encontrar fórmulas para cultivar órganos humanos en laboratorio. Y lo han hecho en el Laboratorio de Células Madre de Biología Reproductiva del Instituto de Zoología de la Academia China de Ciencias. Primero cultivaron células madre de macacos y luego lo que hicieron fueron, eh, inyectaron en embriones estas células, en embriones de cerdo, claro, cinco días después de la fertilización. Y fíjate que emplearon así como 4.000 embriones, pero solo nacieron 10 lechones, dos de los cuales tenían este material genético de, de macaco en múltiples tejidos, como el corazón, el hígado, el brazo, el, el pulmón, la piel, y bueno, la, la cuestión es que la, la proporción de células era muy, muy baja, ¿no? Y además las crías no sobrevivieron más de una semana, aunque Tan Hai, que es miembro del equipo de investigación, dice que él no cree que se murieran por eh, ser híbridos, ni el tema de las quimeras, ni nada de eso, sino que lo que es la, la, la fertilización in vitro, esa técnica, no funciona en, en, en cerdos también como funciona en humanos. Y yo creo que esta noticia se podría completar, no sé si os acordáis, que en julio tuvimos otra noticia que salió publicada en el país que decía que unos científicos españoles liderados por Juan Carlos Ipsizú Abelmonte habían anunciado la creación de quimeras de mono y humanos, ¿os acordáis?, no sé si os acordáis, eh, que, que bueno, que también estaban intentando hacer lo mismo explorar fórmulas para, para la creación de órganos destinados al trasplante, un proceso muy similar solo que en este caso no dejaron que los fetos llegaran a nacer porque interrumpieron la gestación a los 14 días por cuestiones legales, como todos sabemos hay muchas barreras de legales en este sentido, hay un médico Ángel Raya, director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona que se preguntaba en esos momentos, ¿qué pasa ¿Qué pasaría si las células madres escapasen y formasen neuronas humanas en el, ce en el cerebro del animal, ¿no? si, si pasaran al cerebro? ¿Tendrían conciencia? ¿Qué conciencia tendrían? Esto que estábamos hablando, Josep, que estaba diciendo, ¿y dónde está la conciencia? ¿Está en el cerebro? ¿No está en el cerebro? ¿Qué pasaría si estas células pluripotentes eh, se diferenciasen en, esper en espermatozoides, por ejemplo? ¿no? Y al parecer, pues, este... Tema esta posibilidad también se la había planteado Ipsuzúa porque había habilitado mecanismos para que si las células humanas migraban al cerebro se autodestruyesen, ¿vale? A efectos legales, recordad que en España tenemos una línea roja de 14 días de gestación, tiempo insuficiente para que se desarrolle el sistema nervioso central humano. Antes de llegar a esos 14 días los embriones quiméricos se eliminan Y los no también, por eso es tan difícil, creo yo, pues diseñar tecnologías tan interesantes como el útero artificial, que tantas vidas de bebés prematuros salvarían porque no tenemos mucha luz verde en este campo todavía. Aunque algunos piensan que estos experimentos son un buen modelo para, in para investigar, no creen que se vayan a convertir en una fábrica de, de órganos. Yo no estoy tan segura, ¿eh? yo creo que hoy nos parece impensable, pero a lo mejor a las generaciones del futuro no. Y Psizúa además nos invitaba en una entrevista que le hicieron en el 2017, muy interesante, a reflexionar sobre el tema, decía que, que bueno, que la historia nos demuestra una y otra vez ¿no? que con el tiempo nuestros baremos éticos cambian, los morales también mutan y que lo que ayer era éticamente inaceptable pues hoy es parte esencial de nuestras vidas. Yo creo que que se haya leído Frankenstein de Mary Shelley coincidirá con esto con esto también, decir que en Japón han eliminado ya la ley de los 14 días de gestación, se ha dado luz verde a todo este tipo de experimentos y que bueno, Veremos a ver qué es lo que nos deparan este tipo de noticias y cuántas más vamos viendo, que como os anuncio, no creo que sea la primera, ni la última, ni la del medio, sino que van a venir muchas más de este tipo. Caen meteoritos, se investigan, y entonces la ciencia descubre que la teoría de la panspermia, es decir, que la vida vino de allí arriba, puede ser cierta, Josep. Bueno, eh, en cierta medida, esto que voy a contar, nos lo han contado tantas veces, pero ahora digamos que llega la confirmación. ¿Y si nuestro ARN, es decir, el ácido ribonucleico, es extraterrestre? Eso es lo que se preguntaba recientemente el uh, diario ABC. Y, y bueno, he querido subrayar aquí algunas de las uh, afirmaciones, que son noticia, porque esto fue publicado el 27 de, de noviembre, Eh, haciéndose eco de que un equipo internacional de investigadores había encontrado en dos meteoritos caídas en la Tierra azúcares, y Manuel Carballal, no me refiero a terrones ¿eh? <risa> sino a los Eso azúcares sí cruciales para la formación del ARN ácido ribonucleico y, y esto me lleva a mí a la mente algo que tú que no crees en la suerte, tú sabes la cantidad de... Eh, Reacciones químicas y bioquímicas tienen que darse en un lugar determinado para que ese ARN, ahora encontrado en estos meteoritos, devengan en el, en el primer, la primer organismo unicelular, pues tiene que darse 21 elevada a la 2000. O sea, esto para los de la suerte es eh, muy... ¿Tú tenías quimicefa de niño? Eh, no, si, siempre me gustó, utilizaba el de un amigo, el de Xavi, eh, pero, pues, pero si bueno, a veces hacíamos cosas verdaderamente el, terribles. Claro, te pones a jugar con el quimicefa y a mezclar elementos químicos, probablemente no pase nada, hasta que pase. Y cuando pase, no es que sea ni buena suerte ni mala suerte, es que eso te pasa por jugar con lo que no debes. No, pero eso que dices fue el experimento Miller, muy conocido en, sí, Miller, en sí. biología, que trataba de reproducir en un, en un matraz eh, las condiciones de esa tierra primitiva, con los elementos que presuntamente, eh, aquí estamos siempre con la presunción, eh, eh, debían existir en, en la Tierra, y ahí salió eh, ese ARN. Con lo cual, es, siempre se produjo esa división eh, científica entre los que estaban acordes a que la vida podía haber llegado del espacio, entre ellos eh, Joan Oró, al que tuve oportunidad de entrevistar, Pues en el año 2000 o antes y resulta que Por eso he puesto en, en solfa seguimos hablando de este tema. Él ya hablaba de los cuatro elementos de la vida y de cómo habían podido llegar precisamente encapsulados en, en los eh, meteoritos y resulta que seguimos eh, debatiendo acerca de esto porque hay otra corriente que entiende que no, que esos elementos porque pudieron producirse en, en, en la Tierra. Bueno, la investigación al parecer proporciona la primera evidencia directa de que la ribosa, que es este azúcar ¿Vale? en el espacio eh, pues habría llegado mmm, del espacio a la Tierra el azúcar extraterrestre habría podido con, mmm, contribuir a la formación de ese ácido ribonucleico en esa Tierra prebiótica que posiblemente condujo al origen de la vida, insisto la ribosa es un componente básico dentro del ARN y en la actualidad las células utilizan este ARN para transformar la información necesaria para que las protagonistas las proteínas, que no las protocoaguinas, ensamblen de forma correcta. Así que ya se veis, no hay que buscar vida extraterrestre en el espacio porque también la tenemos en este estudio. Claro, pero yo entiendo que todo eso son esfuerzos, intentos de la comunidad científica de encontrar respuestas. Y esa es la diferencia entre una hipótesis, una teoría y un hecho. Uh -huh. Ni Miller ni Oparin estuvieron al principio de los tiempos y sabían cuáles eran los elementos Obvio. básicos. Claro, eh, este año el premio Nobel de Física decía que no cree en la teoría, de la de, en la teoría del Big Bang, que es una, además de una exitosa serie de televisión, Es una teoría para explicar el origen del universo. Esos son teorías. Uh -huh. Frente a ellos están las personas que creen en, en un dios creador que es el origen y que es algo tan inexplicable tan incomprensible, probablemente, como la teoría del Big Bang pero es que no tenemos ni idea. En, en todos los momentos de la historia los científicos, o, los, o por lo menos los malos científicos, los científicos pedantes, han pensado que ya tenían la respuesta a todos los enigmas de la humanidad y vemos que cada vez más rápido tenemos que replantearnos todo lo que pensamos sobre el cuerpo humano sobre el cerebro, sobre el espacio y estamos descubriendo cosas nuevas cada día o sea que sí, seguiremos habl oyendo hablar de esta teoría y de otras que surgirán en el futuro y en 2050 que nos encontraremos ¿Eh? porque habrá noticias sobre soldados que se parecerán más a Fiborg a Jean-Claude Van Damme y al rubio de Rocky III que nunca me acuerdo cómo se llamaba a los soldados universales. ¿Os acordáis de aquella película...? Yo es que veo fine... sí, sí, <risa> cine... japonés en versión original. cine del siglo XX. Mira, yo siempre he dicho que si el mundo se acaba que lo pongan por Baby TV porque en mi casa no se ve otra cosa. Bueno, pues eh, seguimos con mucho interés estos informes que va sacando tanto la ARPA como todas las agencias militares de tecnología militar americana porque son más creativas que los libros de Julio Verne a finales del, del siglo pasado <ríe> y ahora le toca el turno al Departamento de Defensa de Estados Unidos que acaba de emitir un informe titulado dos puntos, abro comillas Soldado Cibor, 2050 la fusión entre humano, máquina y las implicaciones del futuro del DOD menos mal que no lo ha dicho Monicerdo porque podría, <ríe> podría ser el elemento de... Bueno, No me extrañaría que estemos ¿eh? jugando también con eso, con, con eso. Pues lo que plantean en este informe es no solo el, el nuevo soldado que están esperando diseñar y construir, aprovechando todos los desarrollos tecnológicos para el 2050. Son los terminators del momento. Sí, sí, serán los terminators de alguna manera. Qué miedo porque eh, además ellos son conscientes de que la mayoría o, un, o por lo menos un amplio porcentaje de los avances tecnológicos que utilizamos en el día a día tienen su origen en la tecnología militar que siempre cuenta con más presupuestos, para la guerra siempre hay más presupuesto que para la paz para desarrollar esas nuevas tecnologías como internet, los teléfonos móviles todo este tipo de cosas, entonces ellos incluyen en ese informe no solo su planteamiento militar sino cómo eso va a repercutir los mercados posteriormente. ¿Y a qué se refieren? Pues se trata de un proyecto que se centra en cuatro pilares. Por un lado, las mejoras oculares de percepción visual, la restauración y control muscular, las mejoras auditivas y, atención, A ver. la comunicación cerebro-cerebro. En lo que están trabajando en este proyecto es en un diseño de soldado que actualmente, en, en la actualidad los soldados lo vemos en los informativos y, y en las películas sobre la nue las nuevas guerras del Golfo Eh, utilizan gafas de visión nocturna, no sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de usar alguna, alguna vez, son muy divertidas por la noche. ¿sí? Eh, generan un, un haz de infrarrojos que tú percibes con unas cámaras y en total oscuridad ves con un tono verdoso, sí, pero, ves. pero son un poco aparativas, aparatosas. Entonces ahora están trabajando en dispositivos que podrían convertirse en lentillas, es decir, extraer... Toda la carcasa del de emisor de infrarrojos, las gafas, el receptor, todo ese armatoste que llevan en los cascos, y convertirse en unas lentillas con esa misma capacidad de visión infrarroja, pero que además podrían tener un zoom digital... Y hasta realidad aumentada para proyectar datos al puesto de mando, como las posiciones enemigas, bases de aliado, rutas, etcétera. O sea, ahora yo podría hacer el zoom hasta tu bigote, ¿eh? <risa> Yo, de hecho, no me extrañaría que esto ya existiese. Probablemente restringido a las agencias de inteligencia con mayor presupuesto de la comunidad de inteligencia norteamericana. eran las lentillas, no las los lentillas, soldados, ¿eh? Las lentillas, sí. Bueno, y los soldados, vete tú a saber. Eh, luego hablan, por ejemplo, de preparar una especie de armadura, una especie de exoesqueleto, que pudiese reparar los músculos cansados e incluso aumentar su volumen y potencia... ...para las misiones que requieren el combate cuerpo a cuerpo. Esto ya existe, realmente existen ya una, un gran catálogo de exoesqueletos... ...que tienen unas aplicaciones terapéuticas para personas con problemas de movilidad... ...pero que al mismo tiempo pueden servir para potenciar eh, la capacidad muscular... ...de una forma eh, exorbitada, ¿no? Luego hablan, por ejemplo, de eh, los protectores auditivos... claro, las armas de fuego, todas las armas automáticas hacen un ruido tremendo... Y eso en combate, cuando se está en el fragor de la batalla, ahora lo que suelen llevar son unos protectores para los oídos, que suelen incorporados debajo de los cascos. Ahora están hablando de una especie de sonotones, de pequeños aparatitos que irían introducidos dentro de, del oído y que tendrían las mismas, las mismas aplicaciones. Y luego ya lo que me parece más fripante de esta noticia es la idea de que cada soldado esté conectado vía cerebral e inalámbrica a su unidad, a su brigada, eh, a través de una especie de telepatía, aquí yo creo que utilizan el término telepatía con un poco de trampa, porque de lo que se estaría hablando es de estas nuevas comunicaciones que se están eh, ensayando ahora de comunicación... interfaz cerebro, cerebro... Exactamente, todo eso incrustado en el mismo soldado, Así que tiembla Valdam y el rubio de Rocky III, que nunca me ocurrió. No, no. Tiembla, bueno, yo creo que sí, el 50 todavía nos pilla. Temblamos todos. Esto puede ah, ser. Hombre, nosotros tenemos a la legión. Que no le hacen falta estas tonterías. <risas> ¡Te muele! Está yo... bien, bien. Ahora, favor, me has dejado ¿sí? sin el Bueno, ahora, ahora ya va a haber, ¿no? El Ministerio de Defensa Español anunció ya lo de ir llamándolo, como lo decían, Ministerio del Aire y del Espacio, una cosa así. Ah, van sí, a, hacer, verdad, ¿no? sí, sí, sí. a meter así una división espacial. O sea, que ya, no, de hecho, si Vosotros conoquésemos... reíos, pero creo que España es el tercer país de venta de armas de... Vamos, de, no de corto alcance, de fusiles, etc. Sí, pero bueno, son armas convencionales, pero tenemos... Y tú crees que unidades? no hay divisiones que se están no, no, trabajando. Eso te iba a decir, es en España tenemos unidades de guerra electrónica, unidades de operaciones psicológicas, que oye, que no son tan exhibicionistas como los americanos, que no suelen tener lo tanta cual, presencia inteligencia, es muy ¿Inteligente? muy muy inteligente para y no suerte, es inteligencia, <risa> pero que tampoco tenemos tanto que envidiar, ¿eh? Que lo que en fin que podemos estar muy contentos. Absolutamente de acuerdo. El expolio de una ciudad es el Tibera Silvia. Sí, la verdad es que uno lee este tipo de noticias y dices, Dios mío, a estas alturas del siglo 21 que todavía se estén dando estos casos. Pero es que es con alevosía y e nocturnidad, porque de hecho es una sentencia que se publicó de la Audiencia de Zaragoza en julio de 2018 y bueno, Estos sinvergüenzas directamente han apelado al Tribunal Supremo y siguen queriendo pues, salirse con la suya. Solamente les han condenado a tres y seis años, pero es que el, el tema tiene, tiene miga porque es una ciudad celtíbera, en Aranda, en Aranda de Moncayo, en Zaragoza, en la zona, eh, concretamente, el Cerro de Castejón. Y bueno, pues, eh, aunque en el sumario daban unos nombres que no especificaban realmente cómo se llamaban, pero como los diferentes medios, porque esto salió en 2013 en el país, fue cuando se desveló todo el, el, lo que estaban haciendo, pues ya se identificó realmente cómo se llaman estas personas, así que vamos a, a dar sus nombres el ideólogo de toda esta este saqueo que ahora comentaremos pues se llama Luis francisco y, y bueno pues este señor eh, lo que hizo fue eh, directamente comprar una casa en, en la zona y, y bueno pues él se enteró que ahí había posibilidad de, de un asentamiento de una ciudad ...de restos sobre todo una, de una necrópolis de, de, de esa población, y, y bueno, pues se empezó a comprar parcelas. De hecho, compró 10 hectáreas y ha estado durante 30 años, en principio empezó con el típico detector de metales... Y como vio que era muy lento, pues eh, ya eh, lo que hizo fue pues en, engañar a los del municipio, decir que iba a hacer una organización de chalés prefabricados. Y venga, la retroexcavadora marchando. Ahí estamos. Entonces empezó a mover eh, kilos y kilos de arena. A, a, a Claro, una vez que ya movió todo eso, ya directamente otra vez con el detector. Y bueno, y según iba moviendo kilos y kilos de arena, pues iba sacando de allí de, de todo entre ellos, por tú ejemplo, tú Juanjo, para los arqueólogos que son tan cuidadosos eh, cuando aparece cualquier huesito, cualquier moneda, venga a limpiarla cuidadosamente, medir y señalar el punto. Que llega el tío este con la excavadora y venga, todo para arriba. Sí, pero son como los guaqueros en América. Igual, igual, sí, sí, no, pero sí, que esto es tristísimo que ocurra en el primer mundo, ¿no? Bueno, pues 20 cascos celtibéricos de entre los siglos cinco eh, y 7 antes de Cristo, Y ahora vamos a decir todas las piezas, 6.000 piezas arqueológicas han llegado a, a sacar, porque es que luego... Este señor lo que hizo fue buscarse dos cómplices, una persona que almacenaba en un lugar todas las piezas que este señor iba sacando y luego ya contactaron con un anticuario también de origen español en Zurich que era el que vendía las las piezas que directamente expoliaban. Por supuesto en ningún momento dijeron que habían hallado esto allí en el Cerro de Castejón y, y bueno pues eh, las tres personas estuvieron allí eh, haciendo durante 30 años ese expoli hasta que en un momento dado cuando intentaron meter una de las piezas pues uno de los museos cogió y dijo que no, que no lo compraba Pero llamó al Interpol. Y a raíz de ahí fue cuando se empezó a investigar. Independientemente, este anticuario de Zurich estuvo vendiendo a otros lugares, a coleccionistas privados, a otros museos. De hecho, en Francia han devuelto ahora varios cascos cuando se ha averiguado que realmente eh, los habían robado. Porque es que encima este señor, aparte de destrozar absolutamente todos los restos arqueológicos que había para que pudieran datarlo, porque se podría pues Por ejemplo, haber sabido información sobre la religión, sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la tecnología, sobre la guerra de este mundo celtibérico, pues lo que hacía era, encima restaurar los yelmos eh, con soplete, o sea, haciendo unas bestiadas, unas bestiadas que, más que eran sagrados, o sea, los yelmos, los cascos para ellos eran elementos sagrados. Claro, pero es que claro, es que además han cogido espadas porque es que eran enterrados con sus lanzas, con sus corazas, con sus ondas, con su pulso sea un destrozo, o sea, que ahora mismo, vale, han recuperado una cantidad de piezas, unas 2000 piezas pero no se sabe muy bien y dónde están colocadas, porque encima el anticuario, que era el que controlaba ese tipo de ventas, ha fallecido. Y, y vamos a mí me parece una condena pues absurda, porque tres y seis años, después de haber estado 30 años destrozando un yacimiento de semejante envergadura, pues claro, es que les merece la pena con la cantidad de dinero que han sacado no, por eso, no, que solamente decirles, por, dos, evitar, por dos cascos los vendían por 60.000 euros eh, ya los para dos evitar casquitos. déjame decir que aquí en España a finales de los 70 eh, en Guardia Civil se creó el Grupo de Patrimonio Histórico que son quienes se dedican a investigar este tipo de, de hurtos y, y de robos con grandes éxitos esta semana además eh, a raíz de esta sentencia se insistía en que se aumentasen las penas Eh, por este tipo de delitos y el índice de delitos de robos resueltos por el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil no tiene nada que envidiar ni al FBI ni a la Interpol ojalá, o, sí, sí, a, a mí me encantaría saber, por ejemplo, dónde Cujines están las pilas de Bagdad, por ejemplo. Es, si esto lo llevase nuestro grupo de patrimonio histórico de la Guardia Civil, seguro que habrían pillado ya al sinvergüenza que se las llevó, que las expolió de del Museo de Bagdad. Ayer el programa ya está en la página web, <ríe> insistimos, OndaCero.es, en la sección dedicada a los, de los vientos, la grabación de la entrevista que mantuvimos con un miembro del equipo de que atendió a esa mujer un caso extraordinario, seis horas en parada cardíaca, estuvo, fue reanimada, eh, es un caso espectacular, pues bien, esto que nos va a conectar. Ahora, Juan José Toro tiene bastante que ver con este asunto. Sí, eh, es curioso porque justo lo que comentasteis ayer con el con el doctor de, del Hospital Valdebrón era un caso de, digamos así, de, de animación suspendida eh, por accidente, Pero aquí lo que se ha hecho, lo que ha salido a la luz hace también unos, unos días, es que se ha hecho una animación suspendida, pero provocándola. Es decir, cuando eh, a un hospital llega una persona con, con parada cardiorrespiratoria, en muchas ocasiones, si además esa parada cardiorrespiratoria está acompañada de una serie de, de heridas, eh, lo que te encuentras es que, claro, para lo que es reparar las heridas y salvarle la vida a esa persona, pues tiene muy pocos segundos, ¿no? Porque se juntan como diferentes eh, factores. Entonces, eh, la estadística te dice que en esos casos, si las heridas son de gravedad, prácticamente solamente hay un 5% de personas que, que sobreviven a esa situación. ¿Qué es lo que necesitarían los médicos? o qué sería lo ideal para que ellos pudieran trabajar en esas condiciones pues lo que ellos denominan que es una animación suspendida que sería como congelar la, las vidas las constantes vitales que tiene esta persona para poder reparar esas heridas traumáticas con, con tranquilidad y luego de alguna manera resucitar o reanimar a esa persona para hacer eso La técnica que, que hay eh, es una técnica que es muy similar a lo que estuvisteis comentando ayer, lo que le ha pasado a esta mujer, porque la técnica consiste en enfriar rápidamente el cuerpo del, del paciente, eh, someterlo a una temperatura que quede entre 10 y 15 grados centígrados, reemplazar su sangre por una solución que sea salina muy fría, Esto se le va inyectando en la, en la aorta y luego, claro, con estas, en estas condiciones, bajo esta temperatura, el cuerpo no tiene, eh, no tiene pulso, tampoco tiene ninguna actividad cerebral, pero es una hipotermia que hace que todos los procesos biológicos se ralenticen, que es justamente lo que se estuvo comentando ayer el médico. Esto es lo se que digo. Sirvieron. Lo que ha salido, lo que ha salido en esto es el caso que han comentado que han hecho en Estados Unidos. No se sabe con qué resultado, pero sí que el médico dijo que lo habían puesto en, en práctica. Y, y la idea es que claro, eh, en esta situación, eh, a una temperatura normal de 37 grados, eh, una persona que se le se le parara el corazón, podría sobrevivir unos 5 minutos. Con esta situación, bueno, ya lo visteis ayer, puede estar bastantes horas, lo cual le permite a los cirujanos que puedan operar, puedan actuar sin los inconvenientes de tener que controlar que salga borbotón en la sangre, etcétera, etcétera, ¿no? puedan coser en esas heridas. Y eso es lo que sería ideal. Bueno, pues resulta que esto es lo que han puesto en marcha. No se sabe con qué resultados, porque no lo ha hecho público el médico, pero sí que hayan puesto en marcha esta animación suspendida en, en Estados Unidos. Entonces, eh, sí que se habían hecho pruebas con animales y esta sería la primera vez que se ha hecho con seres humanos. Van a publicar los resultados, pero como digo, es una situación muy esperanzadora y a raíz de los casos que, aunque estuvo comentando ayer el doctor Riera, si saben eh no solamente hacer esta animación suspendida, sino luego reanimarlos sin que deje secuelas en el cerebro, claro, que como siempre es lo más, es lo más interesante, pues es, no sé, yo creo que, que tenemos un poco los dos las dos partes de, del problema. De luego me, me sorprendió mucho lo de la máquina, se lo comentaba Josep antes de entrar, la máquina esta ECMO, que me la ha encontrado, que se está poniendo de moda, porque es una especie de sistema de depuración de la, de la sangre, de la oxigena. Es lo que le aplicaron a esta mujer para entre comillas resucitarla. Claro, y además permite regular la temperatura mm. de una manera muy fina. Aquí en España yo eh, el otro día estuve hablando con una persona de un centro que desarrollan pues terapias de diferente tipo y ya la han contratado, porque hay gente que la está empezando a reclamar, también se está utilizando en para deportistas de alta competición, claro. la están la están utilizando y va a parecer tiene resultados muy muy prodigiosos y un personal que la propia empresa cualifica y certifica para que se puedan utilizar. Dan unos cursos muy concretos para que alguien la pueda manejar. Pero las prestaciones y lo que está dando de sí va mucho más allá, está, está digamos, incluso en investigación, porque está dando mucho más de sí de lo, que, de lo que está saliendo de momento, de lo que se ha publicado en la literatura. Sí, a lo claro, mejor lo que estaba proyectado era más normalito y eh, están viendo que, que pueden utilizarse para casos más, más dramáticos. Pero lo que estamos esperando todos, ¿y la FM?, Eso no, no, no es no, muerte. Audrey no, no ha hablado, no, al respecto, no. no, no ha dicho ya nada. Yo decía que no, no tenía, que solamente recordaba, la, tenía memoria hasta que hizo la, el trekking, hasta que hicieron... Tubo, y después justo desperdás. O sea, ni siquiera creo que tenga noción de todo lo que fue el proceso la, de No, el, no, no, que no sabía, no se acordaba y, absolutamente bueno, bueno, de nada. Pero hay que... Pedrero, pedrero oh, llama, no, pedrero, eh, llama, pedrero. Eh, no, no, no, eh, no seas malo, porque eh, eso es ventaja. Porque además más, no, todos, no todos los fallecidos, que no todos no los que han de sufrido de una parada cardiorrespiratoria claro, no la tienen la posibilidad de vivir una FM. Es decir, oye, ya sería. ¿Y los asesinatos fascinante, eso sí los sería cometen mejor. personas, pero no todos los, todas las personas cometen asesinatos. Bueno, no, si sí queremos tenerlo. Sí, sí, vale. <risa> los, las... ja, los jainistas no opinarían como tú. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene. Nos lo va a contar eh, Mado Martínez, eh, la sangre azul según esta investigación. Mado, la sangre azul, ¿qué pasa? Madre mía, yo esta noche parece que, que voy de animales. Sí. <ríe> Estoy un poco zoofílica. Lo, lo dices por los reyes, ¿no? Por bueno, la azul... sangre azul, suena mal, ¿eh? <ríe> es un poco bueno, republicano sí. tú, ¿eh? <ríe> sí, sí, sí, sí. Bueno, pues lo de la sangre azul tiene que ver con una de las formas más inquietantes, oscuras y macabras de, de, de proteger nuestras vidas, eh, y la cosa va de cangrejitos. ...o cangrejacos, porque la verdad es que este tiene un buen tamaño... ...se llama cangrejo herradura... ...tiene 10 ojos... ...y vive en las costas orientales de Norteamérica y Asia... ...y lo que pasa... ...es que muchos de estos cangrejos... ...tienen gravísimas heridas de guerra... ...y, y bueno, pues... ...obviamente pues por la dura vida en el océano y esas cosas... Y, y llama la atención porque tienen agujeros en los caparazones, se les ve el, las cabezas, los sesos, todos ahí. Pabrecitas. Y claro, son, Sí, pero son heridas que, eh, que en ocasiones atraviesan incluso todo su cuerpo. Y uno pues, mmm, se pregunta, pero son heridas que podrían ser fatales, ¿no? O sea, claro, llaman la atención porque ¿cómo es que están vivitos y coleando? Como si cualquier cosa. ¿Cómo es que no están muertos, no? O por lo menos... Enfermos, infectados o algo así, ¿no? Como mínimo. Son estigmas. Bueno, sí, podría ser. Pero esto es lo que se preguntó Frederick Bank hace ya unas décadas cuando atrapó a algunos ejemplares de estos cangrejos y les inyectó bacterias del agua del mar. Y él, pues, es que tenía esa curiosidad, se estaba devanando los sesos, quería saber, averiguar, por qué estas heridas no los mataban o como mínimo se infectaban. Y fue él quien descubrió que el secreto estaba en su sangre azul, que es de color azul, porque es alta en cobre, no como la nuestra, que es alta en hierro, pues es roja, ¿no? Y lo que pasa es que cuando les inyectas bacterias, su sangre se hace densa, se vuelve como si fuera un flan de gelatina, atrapa estas bacterias, incluso, incluso las bacterias que persistían tras, es, tras atravesar un proceso de esterilización, ¿vale? Entonces... Esto es lo que hizo que la sangre de estos cangrejos se convirtiera en un tesoro tan valioso y tan preciado. Porque a día de hoy es imprescindible este animal a nivel sanitario. Cuatro litros de sangre de este bicho cuesta así como 80.000 euros, según tengo entendido. Y muchos estarán preguntándose, ¿pero esto cómo puede ser? ¿A qué se debe esta barbaridad? Bueno, pues a que la prueba de detección... Para la contaminación bacteriana a nivel mundial tiene que ver con estos bichitos. Se llama prueba de lisado de amebocitos limulus, que es el nombre científico de estos cangrejos. Y se usa para casi todo. O sea, casi, casi todo. Como por ejemplo, para probar vacunas, que antiguamente se probaban inyectándoselas a, a, a conejos y midiéndoles esa temperatura para ver si es, les estaba fiebre o, o, o no pero por lo visto no era un método tan eficaz como el de los cangrejos pero vamos, todo lo que vayamos a introducir en nuestro cuerpo se prueba antes con eso un marcapasos, un implante hasta los instrumentos con los que se realizan las operaciones quirúrgicas estos cangrejos nos salvan la vida nos protegen de virus, de hongos de bacterias... Y los que pescan estos cangrejitos, más bien los secuestran, eh, porque luego los devuelven al mar, se forran, claro. Se calcula que en las instalaciones biomédicas de Estados Unidos llevan cada año a unos 500.000 cangrejos para drenarles el 30% de su sangre. Luego los devuelven eh, a, a, al agua, ¿no? Eh, donde además en el plazo de una semana Ya han recuperado la, la sangre Les drenan el 30% Y en el plazo de una semana Ya han recuperado su sangre Vamos como cuando nosotros vamos a donar sangre Lo que pasa Es que durante el proceso mueren unos 50.000 Pobrecitos Y bueno, algunos dicen que mueren más Que mueren unos 130.000 Por no hablar de los problemas de fertilidad Las enfermedades, de desorientación Cosas que están asociadas al estrés que sufren Durante este secuestro Pero la buena noticia La buena noticia Es que todo esto se va a acabar Eh, no es que nos vayamos a quedar sin esta prueba de lisado y de detección de bacterias, sino que el Homo sapiens también es capaz de eh, crear grandes cosas. Y en concreto unos científicos de la Universidad Nacional de Singapur han creado un sucedáneo sintético de esta sangre de cangrejo y herradura que pronto llegará a la industria farmacéutica, todos esperemos que sea así. Y ahora además la preocupación es otra, porque ahora mmm, lo que temen es que cuando su sangre deje de ser tan valiosa y tan necesaria a nivel mundial, se vean abocados a la extinción. Porque nadie se preocupará, a lo mejor, ya por su conservación y sucumban a manos de pescadores, que además los, los usaban como carnada. Pero parece que también tenemos que dar otra buena noticia en este sentido y que también... Se está trabajando en un cebo en artificial. Yo os he traído esta noticia porque a mí me parecía súper curiosa. Yo no sabía que se les acabó el chollo a los pobres pescadores. 80.000 euros. Claro. 80.000 euros. No Cuatro litros. Pero, vamos, me parece As, fatal que, el, que, que, que, que los pobres cangrejitos que han estado ahí eh, sacrificándose, ahora resulta que cuando ya se van a salvar, los, los quieren eliminar para que sean cebo. Pobrecitos, ¿no? No, parece que, parece, que van a, parece que van a crear un cebo artificial claro, un para un tampoco... algo para sí. protegerles. Se, se merecen, de verdad, se merecen un, una reserva para ellos solos. Claro. Bombas fétidas en la prehistoria, Josep. Sí, el titular podría ser, no toques los huevos. No, no, pero no, no te rías, Mado, es que es verdad. Hablamos de huevos de 1700 años de antigüedad. Dicho así, eh, el, el, la palabra tiene otra otra perspectiva, pero es que... Y al tocar los huevos salió la bomba fétida. Eso es, lo no que iba, la eso es lo que iba a contar. Fíjate que yo siempre lo relacionaba más con las faves que con los huevos. <ríe> pues, pues en este caso... Eh, estos huevos encontrados en el Reino Unido huevos de gallina todo hay que decirlo de 1700 años de antigüedad eh, encontrados a lo largo de una eh, digamos eh, campaña de excavación pues eh, en un pozo anegado se encontraron ahí como una especie de capazo con cuatro huevos intactos el caso es que cuando los arqueólogos trataron de sacarlos a flote se produjo ...la deflagración... Uno, uno, ...uno de los huevos... ...como decimos en Cataluña... va fe figa, o sea, se rompió... ...y de su interior... ...salió un hedor... ...una peste tremenda... ...reconcentrada... ...reconcentrada, no por culpa de los 1700 años... ...sino que lo que... Eh, ...los científicos han venido a considerar es que... ...estos huevos... ...especialmente... ...eran utilizados como bombas fétidas en la antigüedad. Y dices, caramba, eh, entonces no toquemos los huevos, porque puede ser que nos encontremos con estos hedores eh, tan tremendos. El caso es que eh, ya se habían encontrado en algunos yacimientos, eh, concretamente en Necrópolis, algunos fragmentos de huevo eh, junto a cadáveres. Se creía que era una especie de. Eh, digamos, elemento votivo, ¿no? Bueno, pues ahora ya, nos, ya sabemos que no era un elemento votivo, sino un elemento militar, que en este caso pues apestó al pobre difunto durante, no sé si 1700 años de antigüedad, pero en cualquier caso por hace mucha, reescribir la historia. Guerra, guerra química que inventasen, no sé yo si serían tan letales como para cargarse alguien de un huevazo. No, seguramente no para eliminarlo, pero sí para aturdirlo. Claro. De, de mos... Por lo menos para molestar. ¿Qué dices, pero, me salgo corriendo de aquí fíjate, no. Me ha encantado que emplearas ese término de guerra química, porque efectivamente podríamos decir eh, con todas las reservas del mundo, ¿verdad?, que estaríamos hablando de que ya se utilizaba, ya se pensaba en elementos disuasorios más que, digamos eh, militarmente efectivos para el enemigo y concretamente estos dejan de ser ya elementos motivos para ser definitivamente el, el, el, el, la guerra química de los huevos podidos, ¿no? olor <ríe> a azufre total identificadas en las zonas del cerebro donde nacen los pensamientos suicidas Silvia Sí, bueno, aquí es una cosa tremenda porque le pasa a, a mucha gente y es que eh, han identificado dos zonas que son, por un lado, eh, pues, eh, las, las eh, neuronas normales, pero es que luego, por lo visto, hay otra, otra zona donde sensorialmente la gente está como más eh, proclive a tener eh, esas sensaciones negativas. ¿Qué es lo que hace? Pues que, que prácticamente no sean capaces de ver eh, nada positivo, de salir de esa situación, incluso se está dando muchísimo en los adolescentes, que por eso está dando... Eh, que hablar y está dando eh, cada vez más datos y más porcentaje de que los adolescentes estén pues eso suicidándose por ese motivo, porque hay esas dos eh, zonas muy sensibles y es lo que al final no terminan de encontrar ninguna salida en ninguna situación. Entonces ahora lo que están intentando es a ver si consiguen a través de, de algún medicamento, alguna terapia, el, el que no, solamente se queden en estos pensamientos negativos que no les dejan opción a, para, para no tener... ...porque es que no tienen salida, o sea, directamente les ocurre que se quedan bloqueados... Eh, ...todos sus pensamientos son tan tan sumamente negativos que, que no ven salida eh, a su situación, a su vida y son chavales pues, de 15, y 16 años. Si ya nos vamos a los adultos, pues tres cuartos de lo mismo, porque ya no es que caigas en depresión si, o que tengas cualquier otro problema, sino que directamente tu mente, sobre todo, también coincide... Y ojo si, que esta investigación lo que hace no es en descubrir las causas, sino dónde nacen <coughs> esos pensamientos. Claro, no, pero también te dicen que si tú estás eh, fatigado, si tú no has descansado bien, si tu cerebro... Eh, no le da opción a que esté receptivo a ver la vida de otra manera, pues tienes más probabilidad, tienes más causas, más negatividad, y entonces eso te hace que digas, pues no tengo salida, no tengo alternativa y no puedo hacer absolutamente nada. Déjame decir algo eh, al respecto del suicidio, que siempre ha sido una cosa que me ha fascinado desde el punto de vista ...de análisis o de qué conduce a una persona a vencer... Y sí te tocó el caso de Terrassa. ¿eh? Por eso, y, y a ti también, querido amigo. Sí. Y, y he vivido muy de cerca, ¿no?, el, el, la, la tesitura, además, con familias y con compañeros que... Que fue han, un bautismo de fuego han, han tenido, potente. Han tenido, pues, eh, esa difícil tarea de lidiar después con, con un fallecido, y, y muchas veces sin saber las, las causas que han conducido a, a esa historia. Un trauma, el de, o un drama, mejor dicho, el del suicidio, que estadísticamente está por encima... ...de los accidentes de tráfico... ...y sin embargo... ...durante muchísimos años... ...a nivel de medios de comunicación... ...prácticamente se ha censurado... ...porque los jueces... ...y tú lo sabes bien Manuel... ...porque nos encontramos... ...con esa historia durante... ...el caso de eh, investigación del caso Tarrasa. ...no quieren que se... ...o no querían... ...ahora parece que hay un cambio... ...de paradigma en ese sentido... ...que se dieran a conocer... ...el, el modus operandi del suicida. ...porque se creía que existía un cierto mimetismo, ¿no?, A intentar buscar eh, esas mismas causas. De manera que cualquier historia que visibilice ese drama, porque yo soy de los que pienso que para que podamos avanzar en algo... ...hay que visibilizarlo, hay que exteriorizarlo y hablarlo, pues eh, es muy bueno y es muy positivo. Segunda, eh, segundo ítem que me gustaría destacar. En la sociedad en la que vivimos, muchos vivimos... ...pendientes del pasado, lo cual nos genera depresión... ...y otros viven o vivimos pendientes del futuro... ...lo que nos genera un estrés... ...estrés, uh -huh. depresión en un extremo y en el otro... ...sin embargo, olvidamos de vivir la franja más importante... Es ...que es la del día a día que son las cosas que tenemos que resolver a mí no me tiene que importar qué va a pasar dentro de cuatro meses, salvo que tenga un ERE a lo mejor, ¿no? y, y tenga que lidiar con esa historia que tiene una justificación, pero hay muchas personas que se estresan por, eh, gratuitamente entre comillas, hay que ser respetuoso con todo eso, por circunstancias y cosas que con un análisis o con una visita al psicólogo o con, o con una, eh, digamos, una ayuda profesional, podrían salir adelante. No, no, Ojo, no, eso no quita los sencillo. casos de depresión. Estoy hablando del estrés, porque muchas personas que dicen eh, estar deprimidas en realidad están estresadas. O con ansiedad. O con ansiedad, que es un efecto del estrés. Otra cosa son las depresiones. Las depresiones que están creciendo de una manera extraordinaria sí tienen su complejidad y sí pueden llevar al suicidio. Y hay análisis eh, interesantísimos en ese sentido Lamentablemente, y las condiciones económicas han querido que el mayor porcentaje de, de suicidas sean varones que se encuentran o se encontraban, desgraciadamente, en una situación de delicadeza económica. Y la presión sociofamiliar, el hecho de incluso no querer eh, mostrar o contar ese problema en el que se encuentran, les conduce a una marginalidad que ni siquiera la propia esposa, ni siquiera los propios hijos pueden imaginar dónde puede acabar ese varón que va a acabar. Después, creámoslo o no... En, en el caso de las mujeres los desengaños amorosos están en un altísimo porcentaje dentro del, del tema del suicidio algo que a mí me, me, me llama poderosamente la atención porque podrías decir bueno, hay 50.000 hombres no, y si no, hay mujeres pues ojo porque los desengaños amorosos ocupan también sí. un lugar destacadísimo en las opciones de suicidio es que dicen que llega un momento en que ya no puedes llegar a controlar tus pensamientos negativos entonces es constante, constante venga negatividad, venga no, bueno. negatividad y entonces no ves salida y claro, que dices, ¿Un, un adolescente ¿cómo puede dar... pensar que su vida ya no tiene opciones no si tienes todo el mundo por descubrir pues llegan a ese punto de estar rumiando constantemente esa negatividad y no hay opción, o sea, su mente no les da para más yo creo, creo que la noticia el... que planteabas tú estaba hablando de una cosa que es la depresión crónica que es una causa de suicidio os voy a dar una cifra escalofriante Antes de que termine hoy la rosa de los vientos, desde que comenzó, en España, dos personas habrán quitado la vida. Una la media dos, es una cada, una cada dos cada hora horas. y media aproximadamente, sí. Exacto. Más Nos hemos olvidado de otra causa creciente de suicidio jovenil, juvenil o infantil, que es el bullying, Soy que bien. no tiene nada que ver con, ni con el, los problemas económicos. Obvio. Pero yo llevo muchos años trabajando con organizaciones. No gubernamentales, no, vitales, bueno. varios años trabajando en Cruz Roja y yo siempre hacía los turnos, me pedía los turnos de, de noche, de 12 de la noche a 8 de la mañana. Y, es, y siempre pedía eh, la, la noche de Nochebuena para que mis compañeros que sí celebran esas fiestas y la de fin de año. El índice de suicidios, la noche de Nochebuena, es espectacular la de fin de año son accidentes de tráfico fundamentalmente pero lo que ocurre las noches de Nochebuena sobre todo con gente mayor y eso se ha acrecentado desde la crisis uh -huh. tampoco tiene nada que ver con la es una cuestión más política o socioeconómica porque esos varones son padres de familia con hijos a su cargo que no tienen para darles de comer y llega un momento que se rompen o sea, es un poco más complicado creo yo Las noticias y después seguimos en Las Rosas Ventos en Montacero. de acero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Fronteras en del futuro mujeres con historia y vamos a tener también en esta hora ecos en del pasado, pero antes unos instantes más en La Rosa de los Vientos, Tertulia Zona Cero Tertulia Zona Cero con dos informaciones muy rápidas muy rápidas, porque nos hemos ido al kiosco Y nos hemos encontrado en la revista Año Cero, y el autor es Juanjo Sánchez Oro, una historia relacionada sobre la ouija y las sentencias judiciales. ¿Qué es sí, esto? Es un, es un caso que ocurrió en Inglaterra en el año 1994, en el cual había una persona que había sido condenada a una doble cadena perpetua eh, por, el ase por haber cometido un asesinato de un matrimonio, Además bastante cruento, eh, con unos disparos y tal, y efectivamente bueno sale esa sentencia. Hay un jurado que, que tiene que decidir, que decide, y bueno, todo en principio transcurre de esa manera. Se le, el jurado le declara declara culpable a esta persona, eh, se, le, se le da esa condena que os he comentado, todo va muy bien, el hombre va a la cárcel para ya eh, cumplir su, cadena, su doble cadena perpetua, Y resulta que el jurado, el juez, bueno, el tribunal recibe una carta anónima que lo desbarata todo. Se le anula la doble condena, se anula también, se revisa el, el jurado y hay que repetir el juicio. Y la razón de lo que aparecía en esa carta y el motivo de por qué se deshace toda esta cuestión, que además provocó una auténtica conmoción en lo que era la judicatura inglesa, es que el jurado había decidido la condena a partir de una ouija se había puesto en contacto con uno de los, con la pareja difunta y la pareja difunta había señalado quién era el culpable. Entonces, eso es lo que ocurre. Bueno, pues esa historia, ese texto, esa información sobre cómo la Ouija no es el único caso en donde ha habido una relación a la hora de resolver algún caso, algún episodio de la Ouija, ese más allá que parece aclarar un poquito lo que ha ocurrido en el masacano. Aquí hubo, aquí la Ouija dictó sentencia. Eh, o Por lo menos dictó veredicto, luego la sentencia ya la puso el juez, pero realmente eh, fue algo que no sabía muy bien el, la judicatura cómo afrontarlo, por la sencilla razón de que las deliberaciones del jurado son absolutamente secretas y desde el exterior tú no puedes llegar a la conclusión de, si, de por qué han llegado a un determinado dictamen o no. Eh, en principio eso se quedaba en el absoluto anonimato. Entonces, a la hora de poder investigar esto, ni siquiera existían procedimientos adecuados de cómo afrontar esta situación. Esa información se encuentra en la revista Año Cero de este mes. Una revista en la revista Año Cero de este mes, el último número del 2019, tema de portada Arqueología Maldita. Y tema de portada de la revista. Historia de España y el Mundo, la revista Historia nos habla sobre las mujeres de, ¿de quién? De Felipe II, el rey más importante de la historia de nuestro país, y el artículo es de otro de los nuestros, de otra de las nuestras, eh, Mano Martínez, es tuyo. Hola, ¿qué tal? Pero ese fue el artículo de portada del mes pasado, ¿no? Ah, sí, bueno, sí. Este año fue, es Don Pelayo. Y que el fue, fue, fue no es Pelayo, fue Pelayo. <risas> ¿Es Pelayo? ¿Es Pelayo. Es Pelayo, también es de Juan Sánchez Oro. Hola, buenas, buenas noches. <risas> Hola, buenas noches. ¿Qué tal, ¿Qué tal ¿es, es que me ha gigado. Me está <risas> pero cambio, la de ti, pero... Lleva tantas revistas a la vez que... Pues, Juanjo, cuéntanos, Pelayo existió... Las mujeres las de Pelayo. Bueno, ¿qué tenemos que decir de Pelayo? ¿Qué de Pelayo? ¿Qué es lo más importante? Sí, yo no me he liado, me he liado. <risa> Pues que aquí fue la historia la que he sentencia sí. sobre Don Pelayo, sino sí. la ouija no, no existió mucho, ¿no? La claro batalla que, de Tocodonga por lo menos, lo o sea, hay contamos, mucho mito eh, y hay algo de realidad no pero sobre todo hay mucho mito, ¿no? Sí, pues eso, lo que se trata en este artículo es de, de revisar la figura de Don Pelayo también un poco de, de recurrente actualidad muchas veces y ver qué distancia hay entre la historia y el mito, la documentación que tenemos que es escasa y sobre todo cómo se fue gestando ese mito que además fue, empezó a surgir ya muy, muy próximo Muy, muy poco tiempo después de, de fallecer la, la pregunta es cuándo duermes Juanjo porque con claro. miedo no paras sí, <risa> nos decía José Luis sí, Corral el también en este programa nos decía que la batalla de Covadonga, parte de la batalla está tomada de un relato bíblico, ¿no? Sí, claro lo, lo que suelen eso ocurre mucho en los cronistas medievales suelen to tomar eh, referencias eh, de relatos clásicos y claro, una de las fuentes de inspiración muchas veces es la, la Biblia, en este caso el eh, al convertirlo en caudillo, o sea, a pelayo fue, se plagió la historia, en cierto modo de, se, de se la buscó, Biblia, ¿no? Lo se que busca... buscó algo en la Biblia para hacer historia, pero no era historia, era Biblia pero eso ocurre, igual que nosotros tenemos muchas veces, cuando se hacen, se utilizan de determinados discursos políticos, tratan de, de coincidir con, con guiones o con narrativas que ya la gente conozca, para que les suene familiar. En este caso, al tratar de convertir a Pelayo en, en un caudillo, y de alguna manera convertirlo también en, una, en un ser como eh, bendecido por la providencia, pues lo que se hizo fue que sus combates y sus victorias emularan aquellas victorias que se habían producido en la Biblia, pero además si en la Biblia tenía que luchar contra 180.000 infieles, pues aquí Pelayo era 182.000, era un poquito más. Pero mató al león con sus manos, ¿no? Y Mado Martínez no es una pero de no las son, colaboradoras no león, de la revista sí. Historia de España y el Mundo. Bueno, que no hay tiempo para más, que hay que muchas cosas en, en esta hora de programa en La Rosa de Vientos, eh, tenemos hay que seguir la tertulia. Llega hasta aquí una tertulia con Juanjo Sánchez Toro con Manuel Carvellal... Con Emmado Martínez y con Joseph en Guijarro. Gracias a Cuidaros. todos. Y hasta Gracias. la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del Pasado. Y hoy en los Ecosend del pasado nos vamos a conocer la zona muerta. Y nos va a contar lo que es y algunos casos que pueden estar relacionados con esa zona muerta. Nos lo va a contar la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, como siempre aquí en Ecosend del pasado, Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Cuando hablamos de la zona muerta, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, se dice que es la zona muerta, es aquella zona donde se encuentra la posible interacción entre vivos y muertos. Es ese velo fino que separa ambas realidades, ¿no? Y, y de hecho, esto tiene mucho que ver con otro programa que tú y yo hablamos también, eh, de esos contactos insospechados que a veces se producen entre una zona y la otra, ¿no? Esos contactos que, además, muchas veces son mensajes. Mensajes eh, de gente que, además, suele tener una gran vinculación con la persona que nos deja el mensaje, Y además hay una serie de normas que se suelen cumplir en estas casuísticas. Dicen que casi el 70% de estos mensajes se producen entre las 20 y 24 horas posteriores al fallecimiento del ser querido. Que solamente en un 20 y pico, 30% como mucho, eh, puede pasar pues casi una semana. Y que es muy raro o muy poco usual que ocurra pasado ya meses o incluso años. De hecho, los que ocurren pasado meses o años son más un aviso de que algo grave va a pasar, que no un adiós o un intento pues de, de eso de decir estoy bien, ¿no? Pero bueno, lo que decíamos, la mayoría de contactos de este tipo son poco tiempo después de la fa del fallecimiento del ser querido. Por ejemplo, parece que algunos espiritistas son capaces de acceder a esa zona muerta o en la zona muerta les transmite mensajes. Por el caso, por ejemplo, el caso de este brasileño Oscar Dan Jornel. Este hombre fue uno de los primeros en plasmar este tipo de experiencias, de hecho lo relató en un libro que se llama Voces del Masaya por teléfono, que fue publicado en Río de Janeiro en mil novecientos 1925, y es que en su obra... ...este hombre descubre eh, que hay contactos de este tipo posibles... ...y él hizo varias experimentaciones... ...no solamente a nivel mediúmico... ...sino en diferentes tipologías de contactos... ...para demostrar que realmente era posible hablar... ...en esa zona muerta con los seres queridos... ...de hecho en su caso empezó a comunicarse con un espíritu... ...que se identificaba como padre Maonel dos Santos Silva... ...con el cual mantenía largas conversaciones... ...y según él eran conversaciones que incluso llegaban a la hora... ...cosa que no es habitual... Y eso que lo tengamos claro, esas conversaciones al revés, suelen ser muy cortas, frases cortas, palabras muy concretas. Pues aquí eran conversaciones largas, que además duraron cerca de dos años. Según él el, el dice, había incluso puesto a prueba las comunicaciones, intercambiando, por ejemplo, comunicaciones tecnológicas, es decir, a través del teléfono, cosa que quizás es la que más llama la atención, con otras sesiones mediúmicas, donde también intentaba... Pues contactar y contrastar que la información fuese la misma Pero bueno, que no se queda ahí el tema? Por ejemplo, tenemos otro caso y es que años más tarde Otros estudiosos como era Scott Rogo o Raymond Bayless Realizaron muchas investigaciones al respecto Y es que parece que las tecnologías vienen a ayudarnos a contactar a veces con los que se van En el caso del teléfono, desde muy temprano del invento del teléfono Empezaron a surgir este tipo de comunicaciones extrañas Y de hecho estos señores escribieron un libro que era Llamadas telefónicas de los muertos Así que el fenómeno viene de lejos. Pero, sin embargo, parece que la tecnología es como si el más allá se adaptara a lo que tuviera a su alcance, y en ese caso, la tecnología, el teléfono, es Pero lo no. que tiene más a mano, ¿no? Quizás o se adapta o al revés le facilita o sea yo creo sí. en muchos casos revés, creo que claro. la tecnología lo que hace es facilitar algo que quizás sea muy complicado y que ahora se ha generado pues nuevos canales nuevas vías a ver al final, si pensamos que lo que se va o lo que queda de lo que se va es energía es, eh, son ondas, pues las ondas lógicamente la mejor manera que tienen de transmitirse es justamente a través de la tecnología moderna. Con lo cual, en cierta manera, todo aparato tecnológico está cada vez más sirviendo de soporte a que eso pueda ocurrir. Y, y yo tengo la teoría personal, y eso ya es una cosa mía, una, una elucidación mía, ¿no? De que llegará un momento que probablemente eh, la tecnología nos permita hablar de forma fluida con los que ya no están. Como si llamaras por teléfono a un señor que vive en la ciudad al lado, pues eh, yo creo que llegará un momento que habrá un método para poder hablar de esa misma manera con los que se han ido. Vamos a hablar de algunos casos. Eh, por ejemplo, el de esta mujer... Eh que mantuvo esa comunicación telefónica con alguna fuerza, alguna entidad. Es una, Este es un caso muy famoso, de hecho. Yo creo que en alguna ocasión igual ha podido ya salir porque es un caso realmente de aquellos que ha pasado los anales, ¿no? Y es que hablamos de una pobre mujer que mientras dormía tuvo una gran pesadilla donde veía eh, que su amiga había tenido un accidente que probablemente estaba muerta. Despierta de la pesadilla y está tan angustiada que llama por teléfono a su amiga para verificar que la salud y todo de la, de la mujer es correcta. Efectivamente, su amiga contesta, le dice que está más de bien, están hablando pues un buen rato ...y ella se vuelve a la cama... ...el caso es que días después... ...ella se entera de que a esa misma hora... ...en la que ella estuvo hablando con esa amiga... ...su amiga ya estaba muerta... ...tras ser atropellada por un automóvil... ...lo curioso eh, es que bueno... Que, ...que esta llamada... ...la mujer está convencidísima de que sucedió... ...convencidísima del horario... ...porque precisamente como estaba angustiada... pues ...comprobó muchas cosas... ...entre ellas la hora a la que se produjo... ...y o bien eh, es un sueño lúcido pero que extraña por la exactitud de muchas de las informaciones que ella aporta. También podríamos pensar que es una experiencia extracorporal, pero en cualquier caso lo que está claro es que la mujer fallecida en la conversación produjo una serie de elementos que se repiten muchas veces en estas llamadas y es la alusión a un tal ellos, como o como personas que facilitan esa comunicación. Según comentaba la, la mujer que tuvo la pesadilla, decía que ella en algún caso, en la conversación, le había dicho que gracias a ellos podían estar hablando en aquel momento. Uh -huh. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién lo sabe? <risa> no lo sabemos, solo sabemos que están ahí, en esa zona muerta, ¿no? Efectivamente, y te digo, es una cosa que se repite en varios casos. eh, Como otro caso también de accidente, en este caso ferroviario, muy curioso. Y es que, eh, bueno, el accidente este se ocurrió en el Valle de San Fernando. Se cobró exactamente 25 víctimas mortales, que no es poco. Y esto ocurrió en el, 2000, en el 2008. Lo que ocurrió es que entre los pasajeros fallecidos se encontraba un señor llamado Charles Peck. Este hombre de 49 años realizó 35 llamadas telefónicas a su familia aún después de que su cuerpo y su celular, su celular fueron hallados. Es decir, eh, el celular o el teléfono, de forma autónoma, sola, emitió una serie de llamadas que, evidentemente, nadie contestaba al otro lado, pero sí que fue llamando a los diferentes números de teléfono de sus familiares, eh, estando ya el señor muerto. O sea, sorprendente es, no lo siguiente Es un caso tremendo, tremendo Como tremendo también es este caso De esta mujer que soñó con alguien Que no había visto hace mucho tiempo Bueno, pues ese fue el desencadenante De una serie de cosas Efectivamente, a mí esto me recuerda también mucho otro tipo de casuísticas, las casuísticas de telepatía, ¿no? de aquellos casos que empiezas a pensar en alguien sin saber bien bien por qué y de repente recibes una llamada telefónica de esa persona o te la encuentras por la calle. Pues en este caso es algo parecido pero relacionado con la muerte. ¿no? Esta mujer eh, empezó a soñar pues con una amiga que hacía mucho tiempo que no veía. En su sueño, que además era un sueño bastante angustiante, ella veía que su amiga estaba eh, tumbada encima de un charco de sangre. Y al despertar, eh, bueno, estaba tan preocupada, tan angustiada, pensando que eso podía ser un presagio quizás de problemas de su amiga, que la llamó. El caso es que cuando habló con ella se sintió aliviada porque la amiga la contestó al teléfono y le dijo que había estado en el hospital, que ya estaba mejor pero que dentro de unos días igual tenía que regresar otra vez al hospital para una serie de pruebas adicionales. El caso es que en ese momento la, la chica que había tenido el sueño le dijo oye, pues me voy a acercar a verte, a ver qué tal estás, y rápidamente la mujer dijo que no, que no, que no viniera, que por favor no se acercara, que ya la volvería a llamar. Evidentemente esa llamada nunca se produjo, pero nunca se produjo, porque eh, para haberse producido la señora tendría que estar arriba. El caso es que la mujer hacía seis meses que había muerto antes de esa extraña conversación. Otro caso espectacular, el de Sima Lieberman Sí, es otro caso, esto es que llama la atención Este ocurre en 1960 eh, Esta persona se muda con su amante eh, Para vivir juntos, eh, para estar pues, ya en pareja El caso es que planean ya casarse pronto Pero una noche eh, Johnny, su pareja, decide salir Y a las pocas horas Sima recibe una extraña llamada Cuando está ya dormida, que la despierta ...oye como un ruido de fondo... ...que también es muy típico de estas llamadas... ...y de repente oye claramente la voz de él... ...pero una voz que suena como estresada, angustiada... ...y que le dice solo una frase... ...le dice solo quiero que sepas que te amo... ...y que nunca más volveré a ser malo con nadie... ...cuando intentó de preguntarle a qué venía eso... ...qué pasaba, si estaba bien... ...la llamada se cortó... ...horas más tarde recibió otra triste llamada... ...en este caso de la madre de Johnny... ...que le dijo a Sima... ...que Johnny había sido asesinado a balazos... ...esa misma noche algún tiempo antes de que ella recibiera la llamada. Así que, ¿quién la llamó? No sabemos eh, o si fue. Eh, ella, bueno, no sé, quizá quería avisarle o contarle o despedirse. Es que teorías eh, son todas, ¿no? No, la verdad es que en estos casos siempre te quedas con esa incógnita de decir hasta qué punto pues es evidentemente el muerto y la gente identifica las cosas además con la persona muerta. Son muy claras. Eh, pero eh, es, te queda como esa angustia de decir cómo es posible que esa persona que ya estaba muerta sea capaz de ejecutar una llamada, de, de, de comunicarse con los vivos, ¿no? Pero eso ocurre. En este caso, que cuentas a continuación? Una llamada, un número privado, y descuadra el teléfono y pasa lo que nos dices ahora. Pues efectivamente, y es la historia realmente triste y aterradora de un hombre cuya hermana se había suicidado hace unos meses. Y como comentas tú, de madrugada a las 3 un día, despierta por la llamada de un número privado. Responde, pero nuevamente escucha esa especie como de ruidos extraños de fondo y cuando ya estaba a punto de colgar, entonces sí, que una voz clara, meridianamente clara, una voz femenina, idéntica a la de su hermana fallecida, le dice, lo siento, te quiero, por favor, ayúdame. Imagínate pues la reacción del pobre hombre, todavía medio dormido, aturdido, le pregunta dónde estás, qué te ha pasado, puedo ayudarte. Evidentemente en aquel momento yo creo que es un desconcierto absoluto de no saber si, si el hecho de que tu hermana esté viva, muerta... ...si estás dormido, si estás despierto... O sea, ...es una mezcla de sentimientos muy extraña... ...claro, cuando él pregunta eso... ...automáticamente la llamada se desconecta... ...y es que todas estas llamadas suelen funcionar de esta manera... ...son eh, pues cortas son muy claras las voces, muy identificables normalmente no dejan lugar a dudas pero son mensajes, pues lo que te digo finitos, cortos y rápidos y que desvelan algo que alguien no sabe, como en este caso eh, como el contenido de esta carta eh, que descubrió Mary, la protagonista del siguiente caso esto también es curioso, esto ocurrió en agosto de 1997 eh, Mary Meredith regresa a casa después de pasar unas semanas internada en un hospital de Oklahoma y encuentra una carta de su madre donde la informa que su prima Shirley Jean había muerto. Justo en el momento en que ella acaba de leer esa carta, la deja sobre la cómoda, suena el teléfono. Ella coge el teléfono, responde y una voz perfectamente reconocible, exactamente la voz de su prima eh, Shirley Jean, está al otro lado. Y claro, imagínate la reacción de Mary, eh, empieza a decirle de todas, pensándose que es una, una impostora que está intentando gastar una broma de mal gusto, le cuelga el teléfono. Pero el teléfono vuelve a sonar, lo vuelve a coger y en aquel momento la voz, que además es perfectamente identificable, le pregunta por su estado de salud, que cómo ha estado en el hospital y que siente mucho lo que le ha pasado. La voz de repente empieza a bajar y lo último que oye de fondo es una voz muy ya muy muy muy sutil que dice «Mérite, llamaré de nuevo». Bueno, pues nuevamente queda esa cuestión en el aire, ¿no?, de cómo es posible que alguien que está muerto se interese por la salud del vivo. Pero ocurre. El siguiente caso, la protagonista, es Lucio Agalán una cadnante. Efectivamente, esto ocurrió en una televisión, eh, la entrevistaron con otros temas y de repente, pues aquellas cosas que ocurren a veces con estos temas, ¿no?, surge el tema, le preguntan eh, sobre esa experiencia que tuvo, hizo, y ella lo que comentó fue que sí, que efectivamente guardar un mensaje en su teléfono... ...de un amigo, su mejor amigo... ...un amigo suyo del alma, casi como un hermano... ...que había fallecido hacía dos años... ...pero que de repente... ...pues una noche no, nuevamente sonó su teléfono... ...y se grabó ese mensaje que, que decía exactamente... ...volveré... ...y que no le quedaba ninguna duda... ...de que ese mensaje era de su amigo... ...y que además se produjo justo... ...en el momento en que ella estaba yendo con la familia... ...y otros a, amigos... ...a justamente depositar sus cenizas... ...las cenizas del hermano... ...con lo cual justo ese día fue cuando... Eh, ...el teléfono sonó y, y se grabó ese mensaje... ...algunos dicen... ...bueno estos casos son muy espectaculares... ...pero no hay no es el caso del siguiente que eso del más allá esa entidad dio el número de cuenta para eh, poder acceder a un dinero que estaba escondido. Efectivamente, en su libro Estoy Vivo, Juan Juanítez nos cuenta este caso, y es que eh, una viuda recibe pues la visita de su marido muerto para decirle exactamente su número de cuenta y el banco donde tenía escondido una cantidad de dinero ingente que la pobre mujer la verdad es que ni se esperaba eh, evidentemente cuando fue al banco y descubrió que tenía trescientos mil dólares, que no contaba con ellos, pues la mujer, imagínate, eso, vamos, se hizo feliz, la verdad. Eh, el caso es que, bueno, y hay otros casos que también explica Juanjo, por ejemplo, el de una mujer que den sueños a su abuela, que ya está fallecida, y que le dice lo siento. ...he tratado de evitar lo que va a pasar... ...pero no he podido, es inevitable... ...esa misma tarde fallecía su bebé de 14 meses... ...imagínate la sensación... ...que te tiene que quedar... o sea de, de ...la sensación de que, está, de que estamos en cierta manera... ...predestinados, ¿no?... ...en este caso, O sea, aparte del mensaje del más allá... ...es esa sensación de que hay cosas que no son variables... ...que no se pueden cambiar... ...hay otro a mí que me llamó mucho la atención... ...y es la mujer que sale de la consulta del médico... ...va a la recepción para pedir cita... ...para la siguiente revisión... ...y la recepcionista le dice que su marido ya ha pedido cita... Y ya claro, se queda horrorizada y dice, perdón, mi marido está muerto hace años. Y dice, pero ¿cómo dice? Y cuando la mujer le describe eh, el hombre que ha pedido la cita, es que no hay duda que es su marido. Porque su marido no era precisamente una persona no reconocible, era un hombre mudo que se comunicaba a través de una pizarra. O sea, que poca, poca, poca opción a la equivocación puede haber la descripción de la recepcionista, ¿no? ¿Es macabro el caso que contamos a continuación en el cual podemos decir que no todos son fantasmas? Efectivamente, es un caso llamativo yo diría que está bonito incluso una mujer de 23 años de Arkansas perdía a su padre cuatro años atrás ella no desdeñaba el seguirle enviando mensajes a su móvil, era como una manera de sentir que todavía estaba en cierta manera ahí para ella, ¿no? el caso es que durante cuatro años estuvo pues mandándole mensajes, explicándole sus problemas eh, papá me ha graduado, papá me ha pasado tal, mira este chico que mal eh, me ha tratado eh, lo, hubieras, lo hubieras odiado seguramente etcétera, etcétera, etcétera, el caso es que de pronto, al cabo de cuatro años, eh, en uno de esos mensajes donde ya hablaba pues, que se acababa de graduar y que le habían roto el corazón aparte, eh, la sorpresa de Charity fue que al otro lado recibió una respuesta, una respuesta de un hombre que Por lo visto había adoptado el teléfono de su padre, el teléfono, porque sabes que los teléfonos cuando lo das de baja, pues alguien normalmente se le reasigna ese número de teléfono. El caso uh -huh. es que este hombre decidió contestarlo después de cuatro años y le puso lo siguiente. Mi nombre es Brad. Perdí a mi hija hace cuatro años en un accidente de coche, exactamente en agosto. Y tus mensajes me han mantenido vivo. Eh, cuando me envías un mensaje de texto, sé que... Eh, O pienso que es un mensaje de Dios. En cierta manera creo que mi hija sigue viva. Te he escuchado durante todos estos años y te he visto crecer como nadie más lo ha hecho. Hace años que quería devolverte el mensaje de texto, pero no quería romperte el corazón, explicaba el hombre. Eh, le dijo que, que, dese, que hubiera deseado que su hija se hubiera convertido en la mujer que... Charity era, precisamente, y que lamentaba muchísimo que tuviera que pasar por eso, por por saber que realmente al otro lado pues había una persona que no era su padre, pero que se le sería de algo que si ella fuera su hija, él se sentiría orgulloso de ella. El caso es que, eh, pues imagínate la reacción de esta chica, ¿no?, Él decía que, bueno, ella decía, cuando acabó toda esta historia, ella publicó una, un pantallazo de este mensaje en su Facebook y, y, en cierta manera, ella, la contestación que dio a esos mensajes fue la siguiente, que fue la que colgó en Facebook. Dice, hoy, esta fue mi señal de que todo está bien y que ya puedo dejar a mi padre descansar. O sea, es una historia preciosa, es una historia que a veces te hace Son muy bonitas, pues, nos dan que pesar, pero son muy bonitas. Es en este caso, en este caso, sí, no sí. era un fantasma. Claro. Pero, eh, bueno, pues eh, a veces la tecnología también tiene estas cosas, estas sorpresas y estas cosas que son descolocantes. La tecnología, y gracias a la tecnología, hemos visitado espaciomisterio.com, en Internet, en la web Espacio Misterio, y hemos encontrado que te vas a de viaje y que proponéis un viaje a Grecia, nada más y nada menos, para esta fecha esas efectivamente, para aquellos que quieran pasar el fin de año diferente eh, eh, porque yo creo que el fin de año es una fiesta que se puede pasar sin estar pues con toda la familia, para eso ya tenemos el 24 el 25, el Día de Reyes bueno, pues ese periodo de fin de año, del 27 al 4 de enero, yo creo que vale la pena pues, pegarse un extra, ¿no? y en este caso nos vamos a Grecia, a visitar la vieja, la vieja Grecia clásica de la mano de Josep Guijarro y de Miguel Pedrero, colaboradores también del programa y en este caso, pues además es un recorrido mágico, precioso, porque desde Atenas desde la famosa necrópolis y una ciudad preciosa como es Atenas para pasar la noche de fin de año, donde además... ...podrán ver una máquina que no deja de ser un ópar... ...que es la máquina de Antiquitera... ...esa máquina que se descubrió en un antiguo eh, barco... ...del siglo menos uno antes de Cristo... Y, ...y que no casa en absoluto su tecnología... ...con la época del barco, lógicamente, por eso es un ópar... ...pero desde eso hasta conocer, pues como decíamos... ...la antigua necrópolis, pasear por la, por la antigua Grecia... ...pero de ahí, por ejemplo, irán a Elesius... ...al canal de Corinto, a Argolidia a muchos lugares, a sitios preciosos por ejemplo, como es el Oráculo de Delfos eh, conocerán sitios pues, como puede ser la ciudad de Micenas o, o, o la tumba de Agamenón, por ejemplo o el tesoro de Atreo, el Museo Nacional Egipcio de, de Arqueológico de Atenas como comentábamos, también por ejemplo irán a Olimpia, un lugar también increíble, bueno, un viaje único, y para aquellos que quieren apuntarse, ya saben, espacio com, un, un viaje que yo creo que vale la pena, si te lo puedes permitir es una época de año más muy bonita para ver cómo se celebra el fin de año en una ciudad completamente distinta, con sus costumbres así que ánimos, espacio com. en donde también hemos descubierto que proponéis un fin de semana en una casa, bueno, una historia completamente distinta, ¿eh? Bueno, aquí hablamos de una mezcla, yo diría, entre los escape room y el pasaje del terror. ¿Qué es lo que planteamos? Bueno, pues planteamos encerrarnos en una casa rural, solo para nosotros, 20, 25 personas a lo sumo, donde vais a vivir una experiencia distinta. ¿Por qué? Porque vamos a organizar una especie pues, de, eso, de escape room de fin de semana. Un escape room de terror, o sea, que aquellos que vengan, que sean personas valientes y que no sufran el corazón, por Dios, no queremos ningún susto. ¿Vale? Una experiencia donde pues se planteará una historia, parte de la cual es cierta, o sea, parte de una historia real que ocurrió en la zona, de una, una catástrofe terrible que asoló la zona eh, hace mucho tiempo, de una casa rural que además tiene fama de estar embrujada, donde dicen que ocurren fenómenos donde vamos a dormir, o sea, que ánimo, y, y a partir de ahí vamos a empezar con toda una historia... Eh, ...de terror, de sucesos... ...que nos va a llevar todo el fin de semana para resolver... ...evidentemente en dos equipos... ...y el equipo que gane tendrá un premio... ...pero durante ese fin de semana vamos a tener que realizar... ...todo tipo de actividades... ...de pruebas, de búsqueda de pistas... ...etcétera, etcétera... ...apasionante... ...también te diría yo terrorífico porque... ...prepararos para pasar un poquito de miedo, ...porque de eso se trata... Y, y nada, y estaréis acompañados pues, eh, de Josep Guijarro de Lorenzo Fernández Bueno y de Servidora iremos los tres, pero aparte también habrán pues, un equipo de actores que nos ayudarán a recrear todo este ambiente de terror para que paséis un fin de semana único, diferente y vamos eh, increíble, así que os invito a que entréis nuevamente en espacio espaciomisterio.com en el apartado de viajes y congresos ahí encontraréis este fin de semana que es el último fin de semana de enero Eh, un fin de semana único y yo creo además que va a ser muy divertido, así que adelante, espacio espaciomisterio.com Pues ahí tenemos que acudir a esa página web, espacio espaciomisterio.com, nos lo está contando aquí, nos vamos en dentro de unos días a Grecia y de un lugar maravilloso, un fin de semana de terror que nos ha contado, de terror, pues se van a conocer muchísimas cosas es espectacular las propuestas de los eventos y las citas de Prisma Publicaciones en Ecos del pasado nos lo cuenta siempre Laura Falcó Lara Laura, hasta la semana que viene Buenas noches a todos Yo las mujeres con historia, el relato de Silvia Casasola sobre Madame Walker, la primera afroamericana nacida libre que se convirtió en millonaria. Mujeres con historia. Lost in the La cantante Rihanna, que recientemente anunciaba que se tomaba un descanso de los escenarios, no ha triunfado solo en el mundo de la canción, sino que también es una exitosa empresaria de una línea de productos de belleza llamada Fenty Beauty. La mayor característica de Fenty Beauty es ofrecer una variada gama de maquillaje con 40 tonos para todo tipo de pieles enfocada a mujeres de color. Bueno, pues una iniciativa similar fue la que tuvo a caballo entre el siglo XIX y XX nuestra protagonista de hoy. Ella, en vez de enfocar sus productos en la piel, lo hizo en productos para mejorar el cabello. Comenzó intentando poner remedio a los problemas con su propio pelo y terminó montando un emporio que a día de hoy continúa triunfando. Estoy hablando de Sarat Bridlow. Su nombre de soltera, aunque ha pasado a la historia como Madame C.J. Walker. la historia de Sara es digna de un, hacer una película de hecho la plataforma Netflix ha realizado una miniserie dedicada a ella en la que participa la oscarizada Octavia Spencer en el papel de Madame C.J. Walker y también el exjugador de la NBA LeBron James Sara nació en la plantación de algodón Madison Paris de Robert W. Barney cita en Delta en Louisiana en Estados Unidos por supuesto el dueño Robert W. Bernie Estaba encantado con los padres de Sarah Quienes le habían proporcionado ya Cinco trabajadores gratis Porque tenían un hijo detrás de otro Y claro Por ellos no había pagado ni un dólar Cada niño que nacía Para él era una auténtica alegría La mayoría de los dueños de las plantaciones de algodón en los estados del sur utilizaban a sus esclavos como auténtica mercancía. Las condiciones de vida eran terribles y los abusos una constante tortura. Si otro sirviente no obedece a su amo, será castigado a base de latigazo la biblia el estado de tus trabajadores es lamentable los he comprado lo dices con orgullo constato un hecho no habla. y hago lo que me place con mi propiedad en ese oscuro y terrible ambiente hubiese crecido Sara si no hubiese sido porque ella tuvo la suerte de nacer el 23 de diciembre de 1867 por entonces la abolición de la esclavitud era un hecho desde 1863 y Sara se convirtió en el primer miembro de su familia en nacer libre Su madre muere tan solo cinco años después y su padre se vuelve a casar, pero al poco también fallece y Sara, en vez de quedarse con su madrastra, opta por vivir con su hermana mayor y su cuñada. Este se llamaba Willy Powell y era un pedazo de animal. Un hombre muy violento que la maltrataba constantemente tanto a ella como a su hermana. No se tiene conocimiento de que abusara de Sara, pero el hecho es que con tan solo 14 años decide casarse para huir de aquel infierno. El afortunado fue Mosset Matt williams con el que tuvo a su única hija, Lelia Matt Williams. Pero el matrimonio solo duró dos años al fallecer su esposo. Sara es muy joven, tiene tan solo 20 años y debe buscarse la vida para mantener y sacar adelante a su hijita de dos añitos. Decide viajar a San Luis, donde están sus hermanos, quienes regentan una barbería. Sara encuentra trabajo como la bandera. Gana tan solo 1,5 dólares al día. Es muy poco dinero, pero por lo menos le da para comer y para llevar a su hijita a la escuela pública. Sin embargo, Sara está muy, pero que muy preocupada. Sabe que tiene que mejorar su economía sea como sea, pero no sabe cómo hacerlo. Estando sentada sobre la tabla de lavar, me miraba a los brazos enterrados en jabón y me decía, ¿qué vas a hacer cuando seas vieja y tu espalda esté agarrotada? ¿Quién va a cuidar de tu pequeña? Recordamos que eran los terribles tiempos del Ku Klux Klan, que muchos hombres blancos del sur no querían aceptar que los negros fueran libres para elegir el trabajo que ellos eligieran, y que existía todavía muchas leyes en las que los negros eran tratados como una raza inferior en ese caldo de cultivo Sara pretende obtener pretende forjar un futuro mejor para su hija en esa época las mujeres negras del sur solo podían optar a ser empleadas de hogar a ser granjeras, lavanderas o con mucha suerte modista o maestra ¿Sabías cuando eras niña que un día serías criada? Sí lo sabía, señora ¿No sueñas con ser otra cosa? En 1890, Sara comprueba que su cabello está muy deteriorado Cada día pierde más pelo y tiene miedo de quedarse calva Asustada por la situación pregunta a sus hermanos y se informa de los productos para el cabello de Annie Thunborg Malone Otra afroamericana pionera de aquel tiempo que creó su propia línea de productos para el cuidado del cabello de las mujeres negras En el siglo XIX la mayoría de las afroamericanas tenían el cabello muy perjudicado provocado por muchos factores ...no tenían una alimentación adecuada... ...tenían muchas carencias de vitaminas y minerales... ...se lavaban el pelo como mucho, una vez al mes... ...porque no tenían condiciones de asearse dentro de las casas... ...y los productos que usaban para lavarse o cuidarse el pelo eran dañinos... ...el jabón tenía mucha susa cáustica... ...otras veces se ponían grasa de ganso... ...también aceites pesados... ...grasa de tocino como jabón eso lo hacían para alisar sus rizos y claro, todo eso provocaba daños prácticamente irreparables tanto en el cuero cabelludo como en el cabello consecuencia, sufrían pérdida de pelo caspa y estemas en todo el cuero cabelludo Sara se involucró tanto en el proceso que en 1904 se puso a trabajar como agente de malón Y fue muy lista, porque además de aprender lo más esencial, añadió sus conocimientos y certezas para una mejora del producto, para el cabello. Según cuenta, la fórmula definitiva le vino durante un sueño. Con lo que había ahorrado, se marchó a Denver y se atrevió a abrir su propia línea de productos. Según Sara, la clave para triunfar era perseverar mantener la tensión y pasar muchas pero que muchas noches en vela el sistema de venta de Sara pues era muy duro la venta se hacía puerta a puerta llamando y ofreciendo su nuevo y milagroso producto las mujeres afroamericanas que se atrevieron a probarlo quedaron tan encantadas que el fenómeno comenzó a decirse boca a boca y claro eso fue un total éxito Mientras iba llegando el éxito total profesional, Sara conoció al que sería su marido, el vendedor de publicidad en periódicos Charles Joseph Walker. Y con Charles hizo el tándem definitivo. El producto era muy bueno, claro, sí, pero no era suficientemente conocido. Así que su esposo se puso a la tarea de hacer una campaña publicitaria. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues pusieron anuncios en periódicos dedicados a la comunidad negra. En ellos aparecían imágenes de mujeres de color de diferentes edades y se podía observar el antes y el después del tratamiento del cabello. Sara además ponía su imagen en los carteles publicitarios y eso daba más confianza a las posibles compradoras. Decide además expandir el negocio y abre la venta por correo. Su hija. ...Lelia será la encargada de controlar la venta por correo. Sara tiene 38 años y ha logrado el sueño americano. Aquella mujer analfabeta, de padres y hermanos esclavos... ...ha logrado tener su propia marca de belleza... ...su nombre, Madame C.J. Walker... ...en referencia al nombre y apellido de su marido... ...no hay camino de rosas, derecho al éxito... ...si lo hay yo no lo conozco... ...lo que entiendo como éxito... ...lo he obtenido como resultado del trabajo duro... ...y muchas noches en vela... ...junto a su esposo viaja por el sur y el este de Estados Unidos... ...cada vez tiene más demanda de productos... ...y da el paso definitivo... ...decide abrir su propia fábrica... Allí también están las oficinas y se dedica a formar a nuevas vendedoras para que llamen puerta a puerta ofreciendo el producto. Apenas dos años después ya factura 150.000 dólares anuales. Además de la fábrica, abre un salón de peluquería, un salón de manicura, una escuela para aprendices y un laboratorio para mejorar sus productos del cabello. Madame C.J. Walker es una auténtica pionera sin conocimientos de marketing solo con su instinto como vendedora se dirige a un target concreto cuando en esa época pues no se conocían dichas técnicas de mercado todas sus clientas son negras también es de las primeras en organizar una convención anual de vendedoras donde premiará a las que han vendido más productos pero también ...a las que han sido generosas... ...y han contribuido con sus ganancias... ...en obras de caridad. Porque Madame Walker... ...está comprometida con su comunidad. Sara sabe las carencias... ...y los problemas raciales... ...que tienen los negros para vivir su día a día... ...por ello... ...no duda en implicarse en política... ...y también... En ayudar económicamente a organismos para favorecer la educación de los jóvenes negros O patrocinar conferencias contra el linchamiento También se convierte en mecenas de un teatro en Indianápolis Que lleva su nombre, C.J. Walker Theatre, Que sigue en pie y forma parte del registro de lugares históricos de Estados Unidos Looking out on the Al parecer, en 1912 tuvo un encontronazo con Booker T. Washington, líder de la comunidad negra estadounidense, al que intentaba ver, y que este, pues, la ignoraba, estuvo tres días seguidos ignorándola. Pero Madame Walker no era de las que se rendía y le mandó una notita que le abrió las puertas no me vas a cerrar la puerta en mis narices soy una mujer que viene de los campos de algodón del sur sé cómo hacer crecer el cabello también como hacer crecer el algodón y he construido mi propia fábrica en mi propio terreno Sara era consciente del poder que le daba una economía solvente y que debía devolver a su gente todo lo bueno que le había pasado a ella Por eso no desaprovechó la oportunidad de pedir al presidente Bundro Wilson cuando fue invitado a la Casa Blanca durante la Primera Guerra Mundial que convirtiera el linchamiento en crimen federal por los terribles y continuos episodios violentos protagonizados por los blancos que enarbolaban la bandera del Ku Klux Klan mientras linchaban a los negros con total impunidad. El clan, aunque ilegal, siguió quemando vivos a los negros, castrándolos clavando sus cabezas en estacas distribuyendo postales con fotos de sus cadáveres al lado de los asesinos los peores ataques se dieron en Luisiana una matanza de 50 negros en Nueva Orleans y el domingo de Pascua de 1873 en Colfax donde 150 negros fueron asesinados Los linchamientos continuaron durante un siglo, pese a estar perseguidos. Los linchamientos continuaron y costaron la vida a unos 5.000 hombres y mujeres de color, así como a blancos, judíos, católicos o progresistas. Debido a la acción del clan, los negros del sur quedaron completamente privados del derecho de participación política y a partir del año 1900 hubo una línea clara que separaba a la raza blanca superior de la raza negra subordinada. En 1918, Madame Walker fue considerada una mujer negra subversiva. Su delito, defender los derechos de los negros. El gobierno de su país consideró que era un peligro para la sociedad. Y el departamento de guerra ordenó que varios espías vigilaran sus movimientos. el motivo era que formaba parte del comité ejecutivo de la protesta de la marcha silenciosa donde 8.000 afroamericanos se atrevieron a protestar contra los linchamientos y a defender sus derechos en pleno sur de los Estados Unidos claro que Madame Clark se atreviera a movilizar a la gente a manifestarse era un peligro para la supremacía blanca, claro al final la policía cargó contra los manifestantes y murieron 39 afroamericanos Sara estaba empeñada en acabar con lo que ella consideraba plagas estigmas terribles para la comunidad negra los linchamientos y las escuelas segregadas Pero también tuvo tiempo para darse algún que otro lujo. Decidió construirse una mansión en lo mejorcito de la zona de Nueva York, en Irvington, on Hudson. Bueno, pues el encargo se lo mandó a werner Tandy, el primer arquitecto negro en el estado de Nueva York. Tenía como vecino al mismísimo John de Rockefeller... Y la casita, a la que llamó Villa Lévaro, le salió por mil dólares de la época. Y en Villa Lévaro, Madame C.J. Clark vivió feliz hasta el final de sus días. El 25 de mayo de 1919 fallecía por problemas de riñón complicados con hipertensión a los 51 años de edad. Cuentan que había amasado una fortuna de 600.000 dólares que en la actualidad serían unos 6 millones de dólares. En su testamento dejó escrito que dos tercios de sus futuras ganancias se entregaran a obras de caridad Entre ellas estaba la asociación Antilinchamiento, a la que poco antes de morir había entregado 5.000 dólares, equivalentes a 65.000 dólares de estos tiempos. Según el obituario del periódico New York Times, Madame Clark había afirmado durante una entrevista donde le preguntaban por su fortuna... Todavía no soy millonaria, pero espero serlo algún día. Las crónicas cuentan que a la muerte de Madame C.J. Clark la compañía generaba 3 millones de dólares cifra actualizada y tenía 40.000 personas empleadas Su hija heredó numerosos inmuebles que había adquirido como inversión la casa de Villaloboro Y el boyante negocio convirtiéndose en presidenta de la compañía. Compañía que ha ido pasando de generación en generación y que en la actualidad sigue vendiendo sus productos en Estados Unidos en perfumerías como Sephora. Agradecer a mi compañera Carmen Sabido su colaboración y recordaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a la película Doce años de esclavitud, también a la película Criadas y señoras y al capítulo dedicado al Ku Klux Klan de misterios de la historia. Desde luego, la ambición de Sara, de Madame Walker, para que su hija quedara bien cubierta, la logró con creces, pues esta pionera pasó de ser hija de esclavos y cobrar 1,5 dólares diarios, como la bandera, a facturar 3 millones de dólares al año. Dólares actuales, que no está, pero que nada mal. Hoy hemos rescatado del olvido a una gran protagonista, a un auténtico ejemplo de que los sueños, si uno persevera, se pueden cumplir. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Fronteras del futuro. El programa de esta noche hablando del agua lo finalizamos en Fronteras del Futuro hablando de el agua que se puede convertir en el futuro en combustible. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Pues, ¿Qué sí, es esto? Pues fíjate, si hayas hablado al principio de los problemas que puede acarrear el agua, la, la guerra ya que ya existe pues, en muchos sitios por el agua... ...si ahora del agua sacamos combustible, fíjate cómo se va a poner la cosa... ...bueno, pues estos son los llamados combustibles solares... ...son, eh, bueno, están formados por materiales que pueden capturar y almacenar energía solar en los enlaces químicos de, de, de estos materiales y eh, usarla, tenerla ahí almacenada esta energía y usarla cuando haga, cuando haga falta. Esto ya mm, ocurre y se está eh, eh, simplemente con la utilización de, de energía solar en el agua se puede, se puede mm, realizar, eh, fabricar, por así decir, estos combustibles. Solo se necesita agua, luz solar y dióxido de carbono. Ahora, no es tan fácil como... Cómo tener estos tres elementos estos tres y, y ya mm, realizar un proceso y, y, y tener combustibles solares. No es tan fácil. Se... Decía al comienzo que eh, <coughs> el agua es necesaria pero que lo malo puede ser el embotellamiento pero que la gente necesita el agua y que sea gratis, que sea gratis nos pues preguntamos, esto va a ser este más complicado? descubrimiento que es claro. positivo o negativo bueno, eso el, el, la, los, los investigadores que han realizado y que están en ello no se plantean si esto es positivo o negativo mmm, como arma política, que es me refiero eh, supongo a lo que tú te refieres ¿no? eh, eh, ellos han dado con un eh, sistema científico mmm, que empleando dióxido dióxido de carbono, agua y luz solar eh, se pueden fabricar eh, los combustibles solares uh -huh. se necesitan Otros elementos, los catalizadores, los que hagan posible eh, eh, dividir el agua, porque el, de lo que se trata es de, de la molécula del agua, del H2O, extraer, romperla, extraer los átomos de hidrógeno y combinarlos con el eh, dióxido, dióxido de carbono para formar hidrocarburos. ¿no? Entonces eh, se necesitan estos catalizadores capaces de romper el agua, este átomo de agua que es muy fuerte porque no simplemente haciendo incidir eh luz solar sobre el agua se consigue esto ¿no? Eh, en presencia de, de CO2. Eh, se necesitan los fotoanodos, que son estos catalizadores capaces de eh, descomponer el, átodo, el, el, el el H2O, extraer esos, esos átomos de, de hidrógeno y combinarlos con... Eh, lo que había ocurrido es que en los últimos 40 años eh, tan solo se habían conseguido 16 foto, eh, fotoanodos, 16 de estos catalizadores. Y con este sistema que han puesto en marcha ahora las universidades de Berkeley y Berkeley y Coltech eh, lo que han hecho es que en muy poco tiempo añadi han añadido 12 catalizadores más, en muy poco tiempo, cuando en 40 años solo se tenían 16, <coughs> y cómo han, han procedido a esto, porque además han descubierto un nuevo sistema para eh, que abre la, eh, la, fuente a, eh, la puerta a la espita a, a, a mm, descubrir nuevos materiales y sobre todo experimentar e investigar con ellos. Hasta ahora, cuando se quería conocer la potencialidad de uno de estos catalizadores de estos fotoanados, lo que se hacía era experimentación pura y dura. Se cogía, se creía, pues este con este, este diciendo y tal, vamos a hacer el experimento, a ver qué ocurre. Ahora se afina mucho más con este procedimiento que han puesto en marcha y es que acuden a una base de datos de un montón de materiales que ya de por sí eh, saben que tienen una serie de, de propiedades, y esa base de datos simplemente manipulando o, o eh, invirtiendo tiempo y e investigación solo en la base de datos ya se afina y no hay que investigar con todos los potenciales sino con los que esa base de datos el estudio de esa base de datos sabemos que nos van a dar esos resultados entonces ya cogemos solo esos elementos de acuerdo a lo que hemos visto en la base de datos y ya si se hace la experimentación pura y dura de toda la vida uh -huh. y esto lo que permite es afinar mucho más ahorrar en tiempo en, en investigaciones y eh, tener la posibilidad abierta no solo a esto de los combustibles solares eh, eh, sino a otra serie de nuevos materiales y nuevas propiedades de materiales ¿Entonces el combustible sistema. de agua para cuándo? Pues en ello están ya lo han conseguido en laboratorio otra cosa es ponerlo en un surtidor eso, eso, o hacerlo, eso me hacerlo yo. Hacerlo llegar como combustible, por así decirlo, como energía a en nuestras ¿Hay expectativas de alguna cifra? No, o sea de algún... No, no, de momento ¿no? no hay nada. Se sabe que en laboratorio es posible, se ha hecho, y con estos nuevos fotoanodos se va a progresar mucho más. Pero falta tiempo. Falta que llegue el futuro y por eso tenemos fronteras del futuro. Las atravesamos contigo. Javier Sevillano, muchas gracias. La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo fin de semana a la 1, las 12, en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Buenas semanas.